Esa escucha, yo te digo que la manera que yo la conseguí es cinematográfica, porque a la persona que me la dejó y que me dijo que tenía un material importante, jamás la vi. Y además, lo conseguí mientras ¿Pues? estaba corriendo por por Palermo un, eh, eh, un domingo. Yo creo que no tengo la, foto, tengo la foto. gracias, gracias.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 Ritman Blues. Arranca lo peor ya pasó, semana húmeda y fresca en la ciudad de las diagonales hasta las 18 horas. Esto es lo peor ya pasó, creo que acabo de decirlo hace 20 segundos. Señor Sebastián Bertretti, tenga usted muy buenas tardes. Muy Buenas tardes para usted. Otra vez nos toca la lluvia y otra vez somos tres acá en el estudio porque también está a mi lado la negra Soledad. La negra, el otro día me no dijeron que no sono la negra soledad y el otro día me dijeron que fue la primera vez que me han dado un carácter eh, más físico, ¿no? Un, un, una característica de cómo era yo, porque no se sabía si era negra, blanca, colorada, ah, ahí va, ahí va. Bien, un, bien. un pigmento, un pigmento. Un pigmento. pigmento con lo es de la negra, pigmento, claro. Porque el negro en realidad es la ausencia de todos los el... pigmentos. Claro, Exacto, Así como el blanco es la presencia de todos. De todos ¿Qué, los ¿qué técnicos ha venido. Sí. Eso <risa> es el curso, eso, eso el curso es de ingreso, el curso de ingreso es en Bellas Artes. Plástica en Bellas Artes, plástica, Bellas Artes en Por ahí venía. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los amantes de este gran programa que llega para decirnos que lo peor ya pasó y que es viernes y que hay que relajarse. Hay que relajar no relajarse. <risa> hay que relajar, pero exactamente creo que sea donde iba, sí. señor Sebastián, tampoco relajar, dejar las ventanas abiertas, la ropa tendida o ponerse planes a donde queda mucha distancia uno de otro y llegar hasta allá abajo la lluvia y los hielos y las piedras que cayeron el viernes pasado porque arrancamos deja, ya pasó ya, ya pasó, pasó y, y a pasó. la hora parecía que momento. estaba por explotar el planeta Tierra. No sé si ustedes zafaron todo más o menos lo que habían lo que les quedaba después del programa, porque en el momento, en el momento del programa tuvimos algo estaba pasando mensajes. lo peor en es el momento, claro, ¿no? Exacto. Claro. Lo peor vidrio, estaba pasando. ¿Ya ¿Se arregló el vidrio Soledad? No, se arregló el, no vidrio, se arregló no el vidrio. Se arregló el vidrio. Puto <risa> de cartón y cinta o viene no, labrando no, al aire libre, nada. aire libre. Aire libre. Era el baño? Eh baño era bueno, libre. No vi mal tampoco. No, no vi porque, no, porque, porque mira, mientras te bañas, te miras los pajaritos, mira. ejemplo, para exacto. dónde va el sol, la corriente Aunque de aire. En los días estos ha estado complicado ver el cielo, el cielo claro, digamos, o el cielo nítido porque mucha humedad y mucha nube. Mucha Mu nube dando vuelta en el mucho cielo, gris platense, mucho ni, gris. Ni blanco ni negro. No, gris. Mucho Ahí. gris. De, para mí gustó demasiado, pero va a decir que me quejo siempre, así que por lo pronto eh, me quedo con este gris antes que con esa humedad de calor que veníamos teniendo la semana pasada hasta que la lluvia eh, le cambió la película. Disfrutaron el fin de semana con bueno, el día del obrero el del trabajador, fin día. El trabajadora. Fin de, bueno, el día atrasado feliz para idea. todos y todas. y sobre todo para la compañera Cremonté, que es la más obrera de este equipo, la cual por eso mismo no puede estar hoy con nosotros nos acompañan como siempre el señor Diego Romanelli y el señor Aymar Pérez Grant del otro lado del vidrio. Buena repercusión la Diego Lumna, la Diego Lumna telefónica, eh, tecnológica, perdón, eh, telefónica. La Diego Lumna tecnológica me ha llegado gratos comentarios acerca de ah, pero esto evidentemente también denota no la lo, lo, los burros que son la, la la gente con la que me junto en cuanto a temas de tecnología, ¿por qué? No es que ni Diego hubiera sacado de un baúl oculto en la NASA <risa> información claro. que nadie conoce y a partir de ahora, sino que son una cuestión casi que ahí, hay que apretar tres o cuatro táctiles. Tenemos una abeja dentro del estudio, mira. Sí, no de la llegar. mates, ni No, no, no, no la quemarla porque vienen no. todas y te comen después. No, no, además de... Hay una abeja. Pero está media abeja. muerta. Está... está media ahí. Eh, yo igual de... muy cerca mío, o se va a no querer tener nada más cerca a vos. Eh, y le contaste todo eso que me, la, me la abeja no no no ataca. No, no pero sí, la, es que no, no puede atacar. agarrar el mouse y no ataca, no, pero no Ahí ataca. se siente que está en un lugar hostil en este momento. Porque y, pero no, no por es Está haciendo sentir hostil. No, no, ¿no? no yo, yo estoy está... quietito, bueno, Es que cayó, que se... cayó como el cielo, ¿no? Cállate quietito y no te va a pasar nada. Si no puedo dejar de mirarla, ese es el tema. Tenemos vía de comunicación igual. Sí, nos pueden seguir en nuestro Instagram en lo peor ya pasó, ok, ahí está la abeja. Eh, y en nuestro Facebook. Hoy tenemos un programa recargado y además tenemos un sorteo que, bueno, ahí vamos a estar poniendo cuáles son eh, sí. Cuáles son eh, los requisitos para participar del sorteo? Sabemos claramente que las personas que estamos acá no podemos participar de dicho sorteo. La abeja se acaba de retirar de la mesa para Tenemos los que quieren saber qué está pasando con la abeja en este momento y la sacamos de la mesa de la radio y también vamos a estar diciendo quiénes fueron los ganadores del sorteo anterior. Exactamente, del viernes pasado. Del viernes pasado. Ya mucho más estoy mucho más relajado. Bien, bien, bien. No sabía que teníamos un técnico apicultor bien, en el equipo. El señor Bertelli, bueno, se hacia desenvuelto de un modo para mí ¿Te la vas sorprendente, a llevar? sorprendente. Entonces en el campo tiene tiene uno aprende alguna menos maneja maña, la la. Claro, claro. Y sí. Hay una vaca ¿De en de el fondo, salió? hay una vaca en el fondo de Olga, capaz que uno nos trago de leche, arranqué por ahí, no no es que ah, la vamos claro. a, des, a destazar ya de arranque nomás la vaca. ¿Cómo andan con hoy es un programa verde? Pero hoy no tiene que ver verde. con el verde, con el que gran parte de la población está hoy tambaleando, que es el verde dólar, el verde billete dice que nos tiene yendo para un lado y para el otro en un despelote galopante que en algunos algunos auguran que cuando estos síntomas comienzan comienza de alguna manera a darse alguna sensación de época de lo que se está viviendo y cuál puede ser el desembarco de todo esto que sería otra vez un despelote galopante con todos los bancos y el estado saliendo atrás a cubrirle las espaldas, cosa que ya ha pasado, pero no, no es verde por eso el programa de hoy. No. Es verde por mañana. No es verde por los es... 7 dólares que tengo yo guardado en la meta de luz tengo... que los estoy especulando no. de una manera, los Cero... voy a echar ahí. hice un montón de atado de cigarrillo negros. Y 7 dólares, un montón. Yo tengo de hecho 0, 17, centavos en, un, en una cuenta de una vez que viajé 0,74, <ríe> me saqué o sea, hasta lo que pude y quedó eso, no no sé por qué, no lo puedo acá, pero ahora Ahora bueno, barda, pero, ya pinto con ese peso. Claro. Que, ojo, no sé si no, un matado de 10, medio un matado Me de 10 en sí, un, <risa> un chiste raspador, raspador de garganta, pero sí que es bloque, es bloque, es programa verde, verde piturro podríamos decirle <risa> o un poco más verde maría también, charuto. Verde, charuto. Charuto. verde charuto, un verde un verde cannabico, bueno, ya <risa> habláciendo casi una mirada científica del del asunto. El día de mañana se lleva adelante entonces la marcha mundial de la marihuana en todo el mundo. Esto sí que es una movida global como las anticumbres o los anti G20. Bueno, la de la marihuana también se ha convertido en evento a nivel mundial y el programa de hoy andará rondando justamente todo lo, la temática o un par de temáticas en Argentina particularmente tiene que ver con la cuestión esta del autocultivo y el tema de los cultivadores solidarios y la persecución legal que tienen muchos incluso en este momento de gente presa solamente por haber cultivado marihuana en muchos casos incluso comprobado que el cultivo tenía que ver con eh, material para producir medicinas... para un montón de enfermedades y un montón de síntomas a las cuales ayuda y después está la cuestión recreativa también, ¿no? del uso recreativo de la marihuana, el cual hay varias eh, varios postulados al respecto. Estaremos charlando con la gente de cultivadores solidarios que vendrán acá al piso para contarnos un poco y también Emilio Ruchanki que era fue cofundador de la revista THC, no sé si en este momento sigue formando parte de ella, pero sí que ha sacado varias literatura al respecto, o varios libros, me quedó varias literaturas suena como demasiado eh, y estaremos charlando para que nos cuente un poco de qué va y no sé si vieron hace poco la foto que anduve dando vuelta en Twitter o en algún lado de estos como con unos policías en un encuentro como que habían desmantelado una banda narco y era un un indoor sí. con un indoor una planta de María y cuatro o cinco esquejes cuatro macetitas. Eh, una uh -huh. cosa patética así y chistosa, pero también que da tristeza, ¿no? Porque ver eso duro golpe no lo ponga, duro, a los narcotraficantes, como si eso generara un duro golpe, ¿no? Exactamente pero... que bueno, la ministra de que tenemos a cargo de todo esto, hablamos de Patricia Bullrich, eh, puso que Holanda era un narcoestado, estado, porque claro. para ver el sí, nivel sí, de desfasaje sí. que tiene al momento de interpretar la realidad, eh, no hacía han hablado nada de México, los cuales son bastante parecidos entre los quienes gobiernan un lado y gobiernan el otro y del tema narcoestado en Col en Holanda a la foto de un duro golpe al narcotráfico y es el patio de cualquiera de la cantidad de personas que conozco eh, por todos lados un narco narcovivero, un narco vivero, era, un narco narco vivero. No, no es una cosa yo sé eso se lo logueonan Le hacen de verdad, yo ahí, ahí, ahí me pierdo, pero bueno, te poco estoy dejando de pensar en eso porque si no paso el segundo tiempo pensando en eso y hay un montón de cosas mucho más importantes para hacer. han pasado la semana bien todavía o ya? Sí, ya yo tenía el, el gran problema de todos y todas que fue arrancar la semana, ¿no? Como un miércoles, miércoles. medio lunes ahí tirando. Eso no sé si no es peor que quejarse de el, del calor. Sí. ¿Pues quejarse de que la semana arrancó un miércoles? Es una quejita un poquito Tenes razón, tenes razón. Pero bueno, Se entiende si sí, la del lumiercoles. Lu lu lu lumiercoles. Un algo así, ¿no? Pero bueno, ya estamos en fin de semana, pero así que mira ya... más miércoles. Sí. Estamos ser. en fin de semana. Estamos Yo eh, en fin tengo de una, de una de pérdida de gas en casa. De... y bueno, en algunos momentos hay mucho olor a gas y no pude contactarme con el me contacté, pero está laburando a pleno el gasista, así que me dejó para el lunes. Uf. Así que bueno, este fin de... <risa> tengo que estar ahí atento, la ventana está abierta todo, tema, todo. ¿no? Claro, llave, el sí, productor sí. me aconsejó cerrar la llave. Claro. Sí, por pero las hay dudas, por. Puede... que comer? Claro. Bueno, bueno, pero bueno, ahí pero bueno, es así porque estoy no llego yo del todo a sentirlo tanto, pero hay gente que tiene el olfato mucho más agudo que yo y lo siente, y lo siente. Sí, yo no me Y puedes tener un porcentaje de hecho de No, y más que la tarifa me va a venir con todo lo que claro, estoy hablando del ahora vas a ir a perder acá. Sí, eh, gas, eh, cuidado con eso, yo tenía una pérdida de un gas y de, me llegaron 1500 no, pesos no, de gas no, no, el, no, no, el no, no, año no, pasado. No, Me voy a callar. Me voy, me pero, voy a conseguir un plomero ya. Pero, un pero sí, pero eso es lo que No, qué bueno, justo el que maneja ahí porque yo vivo en una comuna, en un condominio, en una comunidad, una comunidad exactamente, todos usamos el mismo plomero. Claro. Entonces, es como romper el código, metí otro plomero nuevo ahí adentro, tiene que vos a sí, la asamblea. Si no Tienes... consultás con él, si consultás podría ser, podría, eso que... sí, no, y Oye, que veamos sí. la casa no, porque... por el aire también claro, otra, eso, digo, explicarle la situación. Romper código, sí. Yo pasa que hablé estaba medio dormido cuando hablé. No terminé de comentarle bien. Después de que corté, me empecé a dar cuenta que había más olor a gas del que pensaba. Así que bueno, lo peor de la semana por ahora es que estoy con la pérdida y sin respuesta, tengo más o menos una leve sospecha de dónde viene pero muy no casero los míos claro. No. Ahí y la de Argentina el... no, la de no, las pumitas, sí, y no funcionó del todo, pero me dio pero una pareció... un leve indicio. y es algo que no hay que hacer, que no, no se haga en sus casas, que no se debe hacer, pero nunca vieron llegar al plomero, saca el encendedor y hace pss, pss, pss, pss, <risa> y aprieta el encendedor por todos los lugares donde hay gas para ver si encuentra la pérdida. Bueno, sí. a mí me da un poco de cosa porque digo, eh, volamos, si se si pone un encendedor al lado de una pérdida, volás, pero no, no es que volás, tiene que haber mucho para volar. Entonces me animé con un fósforo pack y sentí la escupida del ah, gas mira. y es en una tuerquita que pasa por la pared que aparentemente tiene allá adentro tiene que llevar como una ¿Cómo se arreglará? Porque el problema Cambio es que es claro. cortar el gay y cambiar todo ese ah. sistema, es que yo quiero que el loco Pero me haga arreglar. Que agarre la pared. No, no, no, no, ah, no. Viene por afuera. Es, claro, para afuera sería todo lo que está lo que se conecta a la roja que está en la pared. Bien. Eh, Creo bueno. que viene por ahí. Puede Pero pierde no mucho. Se pierde mucho. Me hace enseñar que estamos hablando de demasiadas boludeces para ser tan temprano, sí, para ser tan tarde de la tarde. No sé vertele usted cómo la pasado en la semana, como para Todavía no voy a decir nada porque el justamente por lo que pasó el viernes pasado a mí me entró bastante agua en la casa, pero por, por las dudas todavía no voy a decir que lo peor pasó. Bien, señorita Millatur. No, el haber arrancado la semana. Bien, bien, bien, está muy tranqui después comentar al resto del programa, lo cierto es que Andrés Calamaro hizo un montón de canciones muy hermosas en un momento. Ahora hace un tiempo que se viene copiando bastante a él mismo y no está haciendo canciones tan hermosas, pero una que sí era muy hermosa se llama Aquí no podemos hacerlo y lo escuchamos en este momento. Lo peor ya pasó. La No dejaremos de ser dos amantes tú y yo. Siempre te llevo guardada muy cerca del corazón. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo, nunca quise apurarte y que te quemes mal. Mis dedos solo sirven para tocar Apenas se va con el humo Y dicen que aquí no podemos hacerlo Creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo Sé cómo hacer para Sienten que aquí no podemos hacerlo los dos. Dicen desconocidos que no podemos. La historia se escribe en hojas desordenadas. No puedo quedarme parado sin hacer nada. Si dicen que aquí no podemos hacerlo. Si tiempo y sé cómo hacer para olvidar el dolor Pero si dicen aquí no puedo lo creo yo que encuentro un motivo bueno Si dicen que no podemos hacerlo dicen que aquí no podemos hacerlo que no hacer cuanto más grandes la pena más ruido hacer al caer no te voy a sacar de mis planes solo porque digan aquí no vale y vamos a seguir empezando de nuevo aunque digan que aquí no podemos hacerlo ah. Excelente el operador el día de hoy, excelente. Manos mágicas de Aymar. Volvemos al segundo bloque de lo peor ya pasó y eh, como decía, tenemos sorteos y también tenemos eh, lugares para donde se pueden comunicar para compartir qué fue lo peor que les pasó en la semana. Desde el lunes, desde el miércoles, desde donde quieran conseguir la semana, nos pueden mandar a 221 2216705190 un WhatsApp, un audio. y y también se pueden contactar con nosotros en el Facebook y en el Instagram en lo peor ya pasó. Eh, si sí, poca atacamos en todos los frentes, eh. sí, Twitter, el lo peor ya pasó juega en Twitter todo. En el Ether, principalmente en el 106.3, pero en toda plataforma digital que haya dado vuelta. De hecho, estamos montando un LinkedIn por si si necesitan un perfil profesional. También. Lo metemos a lo peor ya pasó dentro del LinkedIn. Semana, bueno, corta semana, semana rara ahí por la cuestión de lo que hubo con esto del fin de semana que se hizo puente por el día del trabajador, pero del miércoles al viernes hubo una cantidad de cosas que pasaron bastante bastante interesantes, en una de esas apareció un viejo pelado de ojos claros que ya conocemos hace tiempo y cuando ese señor habla todo tiembla. Aparece, tiembla, le tiembla la voz también porque está viejo el hombre. Está viejo. Eh, padre de la convertibilidad y padre del corralito eh Caballo caballo. Domingo, le decía Domingo yo cuando Domingo era Felipe. chica porque no sabía cómo era yo le decía caballo cuando era chica. No cómo lo leía. Era así, chiquita claro. yo igual. Era 2001, muy bebé. No, yo ya estaba. Ya le decía caballo. Nunca iba el caballo a su momento. Claro. Ya te asustaba. Eh, sí. apareció, apareció en un programa eh, da la casualidad que es el programa de mmm, Gente, de, de linda escuchó. gente de linda gente, TN, Bonelli, amigos ¿no? Bonelli y Alfano. Ahí está, no me sale. Alfano y eh, bueno, Bonelli que anda con un saque de tintura eh marca sí. Cañón. ¿No, no lo vieron el ahí el quinchito sí, como sí, se lo ha acomodado. Sí, sí. Terrible, terrible. Debe estar ex ganando una fortuna. Él es compañero de Cato Silvestre. Sí. Trabajaban juntos, como acuerdo. Bueno, lo recibieron muy amablemente en el estudio de A dos voces. y... Y eh, lo, que, lo que sucedió es que él empezó a dar un poco de cátedra, ¿no? Si alguien que sabe de, de economía es cabalo. y si es alguien que sabe de destruir la economía de un país y la soberanía de un país también es cabalo. y bueno, estuvo primero que nada hablando un poco de su blog, que me atreví a entrar, domingocaballo.com.ar. Si quieren pueden pasar a chumear, dejarles un comentario, un besito a Caballo. Sí. Eh, donde él dice que durante todos estos años se encargó de formarse y de formar, ¿no? Nuevos e economistas, eh, a partir de ese blog y a partir de él no estar tan eh, expuesto en, en, en, en la clase política, se ha dedicado a mantenerse al margen y a escribir. Dijo, bueno, todo este tiempo yo me dediqué a escribir y es ahí donde saca en el 2008 el libro eh empieza a hablar a sus libros. En 2008 cuando le habla a Kirchner con la inflación con recesión, la el, el libro de la es estanflación. En 2014 también habla de un camino a la estabilidad. Mami, no, eh no. y también eh, hablaba de cómo es posible un 2001 próximo, pero no se entendía bien si va a ser por culpa de Macri o va a ser por culpa de la pesada herencia, ¿no? Como que está medio difuso esa situación lo banca mucho a Sturzenegger, que claro, es el, conoce, el titular conoce, del Banco lo, lo, Central lo, que y que él también sabe bien cómo son los manejos de, del Banco Central. Dijo algunas cosas eh, en clave de consejos y también dijo eh, a, a los periodistas, quiero decir, hay otra abeja en, en la mesa del estudio de Reynauta. No, ¿A dónde, no, no, Hay no, no, otra abeja. No. Eh, no está cerca tú las, las domina? Parece que lo nombramos a Caballo y aparece, sí, no sé, sí, apareció otra, sí. no sé si es otra o es la misma. Pero sí, hay ahora, otra weja en el estudio. Ahora, el... ahora me encargo. Ah, no no puedes, con, te... no. con la mirada te sí, das cuenta sí, si es la misma o otra. ya le dije que no te da nada, Bien, que, bueno, ahora se encarga. Y eh, bueno, volviendo a Caballo, sí, sí, sí, hablaba de que los periodistas lo habían demonizado, lo habían proscripto. Esa era claro. la palabra que usó. ¿Dónde habrá el tiempo donde se lo escrachaba Caballo cuando sí, hacía sí. apariciones públicas, no? Cuando y volaban huevos volaban huevos ajá, exacto de la puerta de TN fue esto en TN fue en, en, en no la entrevista fue adentro sí. de TN ah, esto sí sí ahí. Esto. a ver ahí está caballo bueno está caballo bueno vamos unos huevos a tirar unos huevos ¿no? Ya algo loco camina por la calle y da consejo ahora de cómo funciona la economía es como una cosa Sí y sobre todo también diciendo que, que él no estuvo a cargo de, de nada que lo lo que tenga que ver con Cambiemos ¿no? Sino que no estuvo aconsejándolo sino que solamente le dio un libro que es el libro este el último que saca eh, que bueno en su blog lo van a poder chusmear ah. todo el que te, el que esté un poco aburrido en algún Ahí momento del día Ahí sí que se un poquito en el tiempo, ¿no? Sí, Porque yo el dije blog en el 2001 claro, debe claro. El mismo blog hizo explotar un país, capaz claro. que lo pueda hacer explotar dos. Los blogs sí, no no caducan. Pero es terrible un blog como que presenta bueno, no, una ya página. Está, ya está. Pero bueno. Y se bueno, se refirió también a las privatizaciones Eh, en un sentido de hablar de, de la necesidad de privatizar los servicios públicos con la excusa de que hace varios años atrás se cortaba la luz cada ocho horas porque el servicio era era deficiente, no, etcétera, no como funciona, si eso va, va, claro, vale, como si eso hoy no pasara y eh, también se refirió al corralito. Él dijo que si bien eh, no se refirió a ningún tipo de crisis ni nada por el estilo, eh, habló de que si bien no se permitía el uso de ese dinero, ese dinero no se desvalorizaba. Cosa que no, sabemos no que es cosas. mentira y son cosas que de hecho eh, Bonelli y Alfano los miraban con mucha admiración y lo, lo dejaban hablar, lo dejaron lo dejaron eh, relatar todo lo que él quería relatar acerca del mismo y también dijo que él tuvo mucha relación con con Néstor y con Cristina que había sufrido mucho más el radicalismo que el peronismo, eso es lo ah, que sí, eso mirá. es lo que él dice eh, que el él ha trabajado. El claro. El superministro fue bueno. el padre de la convertibilidad, como decíamos, estuvo en el 82 en el Banco Central, estuvo en el del 91, al 96 en, como ministro de Economía y en su momento también fue responsable de la estatización de la deuda externa privada en la última dictadura militar cosa que tiene un prontuario bastante bastante largo y su aparición vamos a ver qué es lo que sucede, pero medio que se autopostuló, porque dice: "Esturce no se puede estar haciendo cargo por parte del Banco Central de la economía de un país", ¿no? Como así corta. Mauricio Macri no puede ser su propio ministro. ¿no? porque ese error ya lo cometió no lo cometió Nestor Kirchner en su momento hoy ¿Él quiere decir de ministro de economía ¿Tir tiró para querer volver a ser el claro. de economía no, no eh, se autopostuló así explícitamente bueno. pero dijo estas son las, las realidades yo soy un tipo que sabe de la economía global no, no, no, Menem ha haya, pensado hay y y lo que lo que decía la comparación que hacía era como eh, la la intención que habían tenido tanto Menem como Macri en que su único objetivo tan genuino era poder llevar a Argentina a lo más alto en el mundo, vincular a Argentina con el mundo, con las inversiones que no existen porque decís inversiones y no sé dónde están, la lluvia de inversiones que iba a venir, a eso no se refirió, se ve que lo lo por algo específico, no se refirió a las inversiones, ni a la falta de inversiones y eh, tira esta de que el objetivo mismo era el mismo objetivo, vincular a Argentina con el mundo, llevar a Argentina a lo más alto, ¿no? Ya la la sí, ya sí, la sí, vivimos sí, a la película y bueno, vamos a ver qué pasa ahora nos llamará Macri no lo llamará. Que estemos hablando la verdad que de caballo en este periodo un... y habló la habló y ahora tenemos el dólar a 23 pesos también. Está todo ahí como sí, dado sí, sí. en el ambiente, ¿no? Que hay un sí. clima de se juntaron se de vuelta Se sacó un lo la... de culpa también. Los el... plagas, plagas, plagas se juntaron, ¿eh? Plagas, plagas. Bueno, negra, eh Se da ni una, una una plaga linda. Porque veremos a ver qué sucede, pero por lo pronto esperemos no escuchar demasiado mucho más a Caballo. Bien, con este resumen de noticias traigo algo que a mí por lo menos en lo personal me me alegró un poco y, y contrarresta con, con el personaje que nombrábamos recién, el, el innombrable. No. Eh, fue liberado Rogelio Pato Fontanet, el ex líder de Callejeros en la tarde del 2 de mayo, salió de la prisión de Ceisa donde se encontraba. Eh, Fontanet era el único de los músicos que quedaba preso por la tragedia de, de Cromañón, en la que murieron 194 personas. Eh, tenía una sentencia de 7 años, llegó a cumplir la mitad y por buena conducta y por haber realizado en distintos tiempos diversos talleres en la prisión. Eh, finalmente pudo pudo ser liberado como tarea comunitaria, digamos, una cosa de Sí, una cosa así sí. con algunas cuestiones. Con unas cuestiones también de, de formación interna. Eh, bueno, se le concedió la libertad condicional a, al Pato Fontanet después de haber eh, pasado allí un poco más de, de tres años. Recordemos que ya había salido en un momento antes y después fue vuelto a la cárcel por Y por que dio antena. dio varios shows en ese momento en también, ese también y fue un revuelo bastante grande el que El que se el armó. Que hizo, sí. Y también eh, hablando de shows, ya tiene confirmadas algunas fechas que son el 14, 16, 17, 19 y 21 de junio en Córdoba. No hay más eh, referencia que esa por ahora, por lo menos no hay confirmación especial eh, oficial ni de en qué parte de Córdoba sería, si serían todos los recitales en el mismo lugar, si se moverían por la provincia. El eh, último mes eh, también tuve que ir a tocar una provincia, no fue a La Rioja eh, o a No, fue a Córdoba. ¿A Córdoba Ahí también? sí, fue en el Orfeo, si mal no recuerdo, eh. fue cuando decidió abrir. Recordemos que el Pato primero estaba con Casi Justicia Social, que era una una abreviación CJS, la abreviación clásica de Callejeros eh, y ahora está con su banda que es Don Osvaldo. Eh, respecto a eso, lo que salió a circular por las redes, eh, quien lo confirmó fue José Palazo. José Palazo es quien produce el Cosquín Rock. Es un hijo Es el empresario rock. de Rock más grande probablemente. Sí, sí el que más la junta también debe ser eh, Seguramente la, la junta lo, lo, <risa> lo era en su momento junto con Chaban, nos recordemos, claro. Chaban era dueño de cemento, de cemento pasaron muchísimas bandas y salieron con una, una frase, digamos, un, un párrafo bastante significativo tanto la banda del Facebook oficial de la banda como el resto de los músicos, incluido también José Palazo como productor que dice, debemos crecer en un mar de oscuras adversidades que trae realidades. Nadamos con valentía contra corrientes perversas que intentaron e intentan sin descanso adoctrinar razones. Seguiremos adelante con la convicción de liberar a la verdad de los tentáculos siniestros del poder. Nos vemos el 14, 16, 17, 19, 21 de junio." Ahí Muchísimas va. fechas para ser en un mismo lugar. Me sí. da un poco de de indignación a mí. Yo quiero ir a verlo y <risa> me tengo que ir hasta Córdoba y hace 6, 7 fechas son todas allá. Sí, extrapisamente igual ah, lo, que es, eh, lo que se dice es que va a recorrer todo todo el país. Sí, eh, a todo esto se... eh, familiares, víctimas, todo ese asunto así como han sido así medio aguas partidas ahí la recepción de la noticia. Lo único que se a ver es eh, el testimonio de una abogada le parecía una vergüenza que Fontanet esté liberado a esta altura. Eh, recordemos Por el, el otro de fallo, digamos, eh, exactamente, el otro preso era Omar Chamb, quien falleció murió. Ya, ya hace unos años. El resto de los músicos, como dijimos, ya ya estaba liberado y bueno, quien faltaba era Papo Fontanen, que bueno, es la figura más llamativa y con más trascendencia eh Y bueno, como contaba dando lo personal me parece que, que, que está bueno que, que el pato esté y, y que también le va a ser bien a, a mucha gente. Buenas noticias, ¿no? Buenas noticias para el rock, para la, para la sociedad y y bueno, eh, alegría volver a verlo sobre sobre los escenarios. Eh, bueno, Sol no, ¿y vos a Lovitz en vivo alguna vez no? No, no, no yo no. no, A mí en realidad Callejeros tampoco es de las bandas que más me gustan, pero me parece que eh, entró en una tramoya de, de poder y juego sucio en el que sí, se puso esperísimo y mostró también mucho mucha miseria, ¿no? Para afuera de y, un montón de ese Pensemos que Aníbal Ibarra siguió estando en el juego de la política más allá de ser el, el principal responsable en ese momento de lo que ocurría en Cromañón, después de lo que pasó salieron a, a cerrar todo tipo de boliches, bares, fue, era muy complicado tocar. Eh, pero sin embargo, Aníbal Ibarra, por ser una figura de la política, no no pudo ser no, digamos, siguió jugando el, el mismo juego ahí. Siempre los que los que cayeron eh son Los que no son los músicos, ¿no? Quedaron ahí como unos. Sí, aparece cortolilo por lo más delgado, justamente ahí que tenía que ver con eh, los músicos más allá de la cantidad de Eh, cuestiones que, que implicaban a los músicos también ahí en la repartija de responsabilidades, pero sin lugar a dudas que eran el hilo más delgado de toda la cadena que había atrás uh, en cuanto a la regulación nocturna por parte del Estado de toda la noche en la capital y en todos lugares y lo el sector privado y el empresariado privado, digamos, de la manera en que se manejaba, con qué impunidad se manejaba por esos. Bueno, como si hoy no se se manejaran distinto, lo iba a decir, <risa> ah, por exact, esos ah, entonces como es si es ahora es fuera no. distinto, porque se había complicado muchísimo después para la escena rock y hoy la vemos pasado ya eh, 10 14 años, 13 14 años, ¿no? ¿2, ¿2, eh, 2004. 2004 exactamente, Así, diciembre eh, 2004 eh, imaginémonos este... y bueno, veamos hoy cómo están los lugares y qué maneja la noche todavía sigue bastante bastante sigue eh, siendo... todo parecido, por decirlo de algún modo. Sí, el juego sigue siendo más o menos el mismo, hay en realidad hay un montón de lugares que que no podrían estar habilitados, pero claro. porque son emprendimientos privados y los dueños de esos emprendimientos privados tienen la plata para poder bancarse Eh, ciertos arreglos, esos lugares eh pasa mucho también con el tema de los centros culturales aquí. Y la última que traemos para el día de hoy mientras la veja sobrevuela, eh, nuestra nuestra lámpara, ahí se metió dentro la lámpara, bueno, si querés quedate ahí jugando un rato largo. Eh, lo cierto sí es que sea en la ciudad de La Plata hay una tradición larga en lucha por los derechos humanos y en lucha en lo que tiene que ver con los crímenes cometidos, cometidos por las fuerzas de seguridad, un caso de los emblemáticos que es a nivel nacional, pero que aquí en La Plata toca muy de cerca tiene que ver con Miguel Bru. Recordemos este alumno de la Facultad de Periodismo que fue desaparecido en democracia por las fuerzas policiales de aquí de la ciudad de La Plata desde ahí en adelante más nada se supo sobre su paradero, no ha habido mayor novedad y la madre ha en ha abanderado y ha encabezado esta búsqueda, hablamos de Rosa Bru, desde hace ya casi 30 años que viene en la búsqueda del cuerpo de Miguel y de saber qué fue lo que pasó cuando se lo llevaron secuestrado de la casa donde estaba y a raíz de esto por qué lo traigo hoy porque volvió volvió la, volvió a haber un allanamiento, por el caso cada tanto aparecen algunos allanamientos que si bien eh, Rosa siempre se encarga de decir que la esperanza está, no deja tampoco de tener los pies en la tierra de pensar que muchas veces son incluso pistas falsas para eh, como mantener la causa en ese estambay ahí sin saber realmente qué fue lo que pasó. Uno de los lugares siempre señalados, como que fue el último lugar donde Miguel estuvo con vida, que incluso testigos así lo daban a conocer, era la Comisaría Novena de la ciudad aquí de La Plata que tiene una historia y una trayectoria en cuanto a todo lo que tiene que ver con cometer crímenes abusando del poder de manera sistemática, la comisaría novena, recuerden es la que se encuentra en la esquina, exacta de 5 entre y 59 sería, la otra cuadra 60, pero sería 5 y 59 donde también hay ahí una placa que conmemorativa a Miguel y donde se realiza la vigilia anual que tiene que ver justamente con su desaparición. Pero si le parece escuchamos un poco lo que decía Rosa al salir de la comisaría en el momento del allanamiento una este, expectativa muy grande porque hace muchísimos años que estamos esperando este rastrillaje, esta búsqueda y bueno, llegó. llegó. Porque después de 25 años. Y bueno, justamente porque primero cuando eran los datos, o sea, cuando venía, muy poca gente se animaba a declarar en contra de, de la comisaría novena. Tínico. Este, hoy, bueno, cambiamos, tuvimos 7 años que perdimos tiempo con el ex fiscal cartaseña. Y hoy este Vamos, vale. ha hecho lugar la justicia, o sea, principalmente eh, creo que hizo lugar el juez con la intervención del fiscal Martini, donde primero me pedía hay un testigo, un nuevo testigo con reserva de identidad y él pedía más datos y no es tan fácil conseguir datos, era más fácil que lo que se está haciendo ahora, venir, investigar y sacarnos las dudas si realmente está o no está. de lo que habla Rosa y tiene que ver con el cuerpo de Miguel si llega a estar o no adentro de la misma comisaría enterrado en algún lado para esto hubo una técnica de georradar que es esta que que no destruye que va por encima del suelo buscando abajo algunos elementos que hagan sonar un sonido determinado para ver si ahí abajo puede llegar a ver restos óseos que en este caso serían los de Miguel y ahí habla Rosa del apartamento de la causa de los jueces que estaban anteriormente y el fiscal anterior habla de Cartaseña y habla del juez Melazo el fiscal Cartaseña y ahora habla de eh, Martini y el magistrado Jorge Panicelo Moya como los que aceptaron ir y hacer una pericia adentro de la novena 25 años después de la desaparición de Miguel, lo cual es un poco no, como que si 25 años después cuánto puede haber todavía ahí o qué es lo que habrá pasado para que aparezca algo hoy. Sí, eh, aparentemente, eh, al menos por lo que leí, eh, en su momento había un un mástil en construcción en el patio de la comisaría y se sospecha porque apareció un nuevo testigo con identidad reservada que habría indicado que ahí podría estar eh mielbro en esa bajo el mástil, bajo el mástil. no recién. sé si el mástil llegó, llegó a construirse efectivamente bien. pero debajo en lo que había empezado a hacer un emplazamiento y también circulaba un dato de que podría estar en las cuevas que es un lugar cercano a los Talas ahí en Berizo donde se podrían haber deshecho de, del cuerpo de de miel bien Veremos qué sucede y si hay mayores eh, noticias y novedades con respecto a la búsqueda con Geo Radar que se hizo en la comisaría novena, pero bueno, ahí la escuchábamos a Rosa Bru entonces hablando con la esperanza, ¿no?, de poder terminar de saber qué fue lo que pasó con su hijo y también eh, con esta búsqueda por con testigos que lleva Rosa adelante desde hace más de 20 años, casi 30, son 25 la, la cifra, es realmente muchísimo el tiempo que que pasa, qué ha pasado y Rosa sigue ahí siempre eh, firme en la en la búsqueda. Le ponemos música al bloque noticioso y ya seguimos con más. Lo peor ya pasó, me parece que para este momento tocaba la banda nueva de, de exactamente el Pato Fondaret, Dos secas de Don Osvaldo. Por azar inocencia por maldad Locura por pensar adestesia por olvidar de más Algo de sabiduría por llorar derrotas Estoy de con los pies enjabonados por la cuerda floja El vicio por azar el rescate por zafar La fiebre por girar ma por extrañar social por la policía Asombra por la luz los dioses por creer la cara por la cruz adulto solo por crecer severa por ser en la web radionalta.com.ar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 el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta 106.3 Bien, seguimos en este lo peor ya pasó. Eh, viene un poco más relajado y de mano a mano ahora porque nos ha abandonado Facundo viene, Pérez. Eh, sí, hay uno menos en la cancha. Ya había, ya había uno menos desde la semana pasada, la cinco aguerrida que decíamos. Eh, O faltó, ahora somos uno menos uno menos en la cancha, en realidad estamos a a, a medio equipo, digamos. Medio equipo, sí. Y eh, tenemos los ganadores, ganadora en este caso del sorteo de la semana pasada que eran dos entradas para ir a visitar la Feria Internacional del Libro. Eh, la ganadora es lo digo ya, así, nombre lo lleva. Sin platillo, sin redolante. Sin platillos sin redolantes nada. No hay platillo, no hay redolante? No hay redolante. Jackie Gómez se ha ganado las entradas para ir a ver la Feria Internacional del Libro, se ganó dos entradas, así que con cualquiera de las personas que lo quiera eh, la quiera compartir, lo puede hacer eh, y bueno, yo le, les voy a estar alcanzando porque seguramente esté por acá cerca, ¿no? La compañera que se ganó esas entradas y muy contenta de haber ganado algo. Eh, vuelvo, vuelvo aunque me han descansado un poquito mientras <ríe> en mi ausencia, mientras estaba haciendo el mate para que los tres, les tres vamos, pero no pasa nada, sí. no pasa nada porque no es por no nada, soy pero rencoros, el mate eh soy yo había <risa> Yo había tra traje un mate calabaza, bien eh, rico uruguayo, maderita y usted agarró uno rojo de plástico. <risa> no, es una taza eso, ni carifica no, con bueno, Ah, bueno, no me lo pasó solo. No, ya está, ya estás, estás venía con ciertas dudas, pero acaban de quedarse sin mate, <risa> Le, que les dé a Marcito y Diego que están tomando en el porón uruguayo auténtico y me tomo la tacita de plástico yo solo pero sin así bombilla, así lo voy a tomar tipo vaso. Tacita. Lo voy a tomar tipo tragos, roja. es un descansemos alfaquita. faquita. que se puso la 10 y fue a armar un mate ahí todo completo no estuvo, pero bueno. Eh, la guacamaya presente igual en el termo, pero faltó la otra parte. De a poco, de a poco. Tenemos algunos mensajes. Puede que quedó fría el agua. No y quedó fría el agua. Eso es la, algo la abeja eh, tuvo que ver. La abeja sí, no, no, no. estaba haciendo sus necesidades arriba nuestro porque la abeja habían dos. Una la sacó Seba, la, la otra, otra quedó arriba en el en el globo eh, de, del foco y empezó a a a deficar. Eh, podemos confirmarlo sí. eso, ¿no? Estaba defecando. Yo lo que caía ahí lo noté, lo más parecido a una defecación de oveja. Sí, porque le Qué salía de bien, bien de adentro le salía, Yo entendí, claro que que era... sí. entendí que sí. Creo que no le gustaba el programa. No, no, ¿sí? se, re, se cagó en red. el programa, literalmente. Se comenta que era una abeja en macrista, en el era una oveja macrista de Apuyachoal. Sí, eh, seguramente mucho, y no, no al vato sí. Fontanet. Podría habernos comentado cuál era lo peor que le había pasado en la semana. No comentó lo corte, si el el vos no entenderme. No. ¿No, ah, no entendiste el mensaje, claro, haces, No me gusta no, lo peor es el programa. No entendiste programa. el mensaje. Claro. Lo peor es el y programa. Y tampoco era tan rebuscado el mensaje. Estaba claro. Bien, no le hacemos buena onda la vieja, tenemos que haberla matado, pero bueno, no importa, no importa. Sí. le sacamos la miel, etcétera. La gente se comunica con nosotros y con nosotras para contar su miseria de la semana eh, de la semana, del mes, de la vida y eh, bueno, eh, repasamos el WhatsApp para que el que no mandó, está a tiempo hasta las 6 de la tarde vamos a seguir recibiendo mensajes, el WhatsApp 221 2216705190 o si no, bueno, a los teléfonos personales que el otro día después de la tormenta estallaban con mensajes de que era lo peor que les había pasado, que el auto, que el seguro, que el vidrio, que la planta, que la ventana que había dejado abierta, todas secuencias que no alcanzamos a leer porque ya había pasado la tormenta y ya lo peor ya había pasado y ya estaba terminando el programa. Pero igualmente la gente se comunicó y vamos a pasar a alguno de, de, de los audios que tenemos disponibles. La gente dice que las abejas son como los pingüinos eh monógamos. Me dice que no sé qué claro. tiene que ver con lo que estábamos hablando de las abejas, pero llegó ese comentario. Usted dijeron algo no, acerca de eso? No, dos. Ah, porque no. había dos. Claro. Porque había dos. No, sí, porque hay un pingüino también en ese. ¿eh? <risa> <risa> Vamos con los audios. Hola, ¿cómo andan? Soy Pilar, les hablé la semana pasada y contándoles que bueno, no tenía agua caliente y el primero me había clavado dos días seguidos. Eh, hoy puedo decir que volví a tener agua, me puedo bañar en casa. El plomero fue ayer. y me cobró 1500 pesos por arreglar el calefón. Hoy es viernes, lo peor ya pasó. Lo mejor de mi semana fue que viajé en tren hasta Tucumán. Aproveché el fin de semana largo y como el presidente me tomé mis merecidas vacaciones. Y fueron 32 largas horas en tren hasta Tucumán. Los asientos no se reclinaban tanto como yo esperaba. Y los niños a bordo lloraban más de lo que me imaginé que podía llorar un niño. La verdad que fue una experiencia intensa. Tenés que tener muchos días para ir a Tucumán, si te va a tardar 32 en el tren, mínimo 18. Como porque 3, 4 se van arriba al de 34 horas, 34 horas. 32 horas. Eh, 32 horas vas a Alemania y de vuelta Claro. 32 horas, es un montonazo, loco, porque uno le toca una semana y cómo sé, 32 horas viajando. Son las vacaciones o no, sí, sí, sí, lo rival bueno tren. Lo bueno que no pagas claro. hospedaje. Exacto. Claro. Pero, que paga pero paga hay que pagar comida. No pagas hospedaje, pero después la espalda te queda medio. La espalda y acu cultura. Que viajes en camarote. Camarote y ¿no? Claro, tiene cama, una mesita, Siempre me corriente. quedo picándola el camarote. No, sí, no lo, lo, recomiendo, recomiendo. Gustaría, lo recomiendo, me gustaría, me gustaría. Sí, viajar en camarote recomiendo. No 32 horas, pero Me gustaría el camarote. Eh, en una época había de Necochea a la Plata, a Buenos Aires, a Constitución, tren. Y había camarote. Y había camarote. Pero salía un billetón que no no no no, no íbamos a pagar, lo no teníamos éramos chicos nosotros. Era tren o nada. Era tren ahí, clase eh, turista. turista. Turista claro. que estaba bueno que se si hacían los asientos así podía armarlo de a cuatro, porque claro. se corrían los asientos para un lado para el otro, entonces viajábamos entre un par de los pibes lo de mi hermano, que vivía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nos divertíamos en la del Ahora tren. Ahora igual no existe más la clase turista. En no primer, primera clase. clase, ya no van ni, ni las clases de, no, la, no. de los transportes, ya están quedando en este al nivel es, que va a este país. Eh, primera clase, pulmano, camarote, son las tres clases que hay. Ah, pero ¿sí? la primera pasó a ser como un turista claro, medio ahí con almohadoncito, para claro, no es, eh, es, se reclina un poquito, eh, se viaja bien igual. Yo de los transportes eh, el que vamos gusta es el tren. ¿les? A la Pampa sigue habiendo ido tren lleva no. de no. no, pero no, hubo no. en un momento con las inundaciones en 2015 se gorda un puente que pasaba en realidad era sobre la provincia de Buenos Aires, pero pasaba por la Pampa. Eh, ese puente nunca se arregló y por lo tanto el tren se supo. La gente se sigue comunicando, pero lo hace también sí. en vía eh, texto, vía texto sí. porque bueno, les cuesta el audio, tienen miedo que identifiquen la voz, muchos están laburando y la gente va a pensar que no están laburando y están escuchando este programa de radio. Como Nacho de aquí de la ciudad de La Plata que dice lo peor de la semana es que Macri y Bernardi sigan en sus puestos el 6 a 0 con España y que renuncie Sampaoli, muy bueno el programa, bueno, nos gustó el, el detalle final, ver Macri y Bernardi, bueno, un pincha que está endemoniado, se ve con la sí. dirigencia táctica y técnica del Club Atlético Estudiantes de La Plata, haciendo una alusión ahí al hasta cuándo de, de Peter Capuzotto, no sé si lo exactamente, veré, o sea, exactamente, renuncie, Paolo, renuncie, sí, sí, sí. renuncie. Muy bueno el programa, eh, muy bueno el programa. Y eh, Bursaco Clara de Buenos Aires también se comunicó, se me parece que es para, para tu lectura. Sí, a ver vamos a ver. Dice, okay, estoy, las manos, Clara. Estoy saliendo a lavar tarde, tardísimo con la camisa con acordeón porque en medio del planchado el niño revolvió la zapatilla a la que estaba enchufada la plancha. Hizo saltar la térmica del departamento, me dejó sin luz y por supuesto, me quemó la plancha y no no tengo otra, no tengo otra cosa para ponerme porque con esta lluvia del orto tengo toda la ropa sucia, terrible, Clara. <terrible. El, Estos mensajes son los ropa, para nosotros sí. que creemos que nos pasó algo heavy y cuando sí. leemos cosas así, si venimos bárbaro. Claro, yo me quejé que empezá la semana el miércoles. Claro, claro, claro, claro, claro. No, lo claro, claro, claro, claro. suyo mi claro, satur claro, claro, claro, de hoy sí. eh, heavy. heavy, pero bueno, la pérdida de gas e, anda un poco parecido. Ah, la pérdida de gas, el plomero cobrando 1500 pesos. el tema de la ropa cuando llueve. Es un tema, a mí me pasa lo mismo, no sé qué en qué interfiere, en qué cuál es el, lo que converge en la lluvia y tener la ropa sucia, pero pasa, sucede, pasa, pasa, pasa, de repente pasa, pasa. Eh, no tenés que ponerte y salís disfrazado no. a la calle y bueno, la primer sí, yo por eso ropa trato de voy. lavar poco en general, así no me no me sorprende cuando llueve. Más o claro. menos ya estoy sigo vestido igual que cuando claro. hay sol. O sea, es la, lo mismo de siempre. Para el íntimo le pego el jaboncito blanco ahí bajo la ducha ah. y sigo y sigo la vida. Gravita, como si nada. Como si nada. Llega un mensaje de Chubut porque esta emisora se escucha interplanetariamente y entre la cantidad de planetas <risa> toda escuchan, América Latina. Entre la cantidad de planetas que escuchan escucha el planeta Chubut también y dice que los chicos de la categoría 2004 no hayan podido jugar el clásico Ragüense, Germinal, Ragüense, Ragüense, le metí la W no, no, de Rausen, de Rausen, Rausen, Rausen. Claro. Se me complicó, se me complicó, <risa> otro planeta, yo, yo vivo en este. La, la plata. Rausense, va, Germinal versus La Ribera Esto lo dice Seba de Chubut, se ve que no han podido jugar un clásico ahí. Ampliaremos. Ampliaremos Queda medio sí, ahí ¿no? picando la cuestión, pero le mandamos un lazo grande a Seba que está del otro lado escuchando. Le decimos a la gente que se siga comunicando. Le también les comentamos que en breve, ya en poquito, estaremos charlando con gente de cultivadores solidarios aquí en la en el piso de Radionauta FM en lo que tiene que ver con la marcha que se conmemora en el día de mañana a escala global y yo no sé si incluso en Venus o en Plutón, no también no hay marcha mañana por todo este tema de, del cannabis, así que estaremos hablando acá en el piso de Radio Nauta, pero ahora es momento de recordar las vías de comunicación para quien quiera contarnos qué fue lo peor que le ha pasado esta semana. Se pueden comunicar al 221 670 90 mandarnos un audio en lo posible, nadie les va a distinguir la voz, de última le podemos poner algún un efecto, ¿no? un un, un, un, screen, script, un papel sí. como para que no se note que no están trabajando y están escuchando el programa. Y también pueden participar del sorteo eh, que vamos a estar sorteando un litro de cerveza artesanal, puede ser roja, rubia linda, o eh. o, mañana, o negra, o uh, sí, bien fresca. Y eh, de kilómetro 302, unos amigos, amigas que son de Berizo, eh, en 125 y 62, Otro planeta. Otro planeta más eh, por fuera de, sí. de, de lo que estamos acá. Aunque eh es originario ese, no es como la planta que está impostado acá arriba arma. Claro, no, ese es, es esa la localidad es originaria. Original. Eh, y bueno, los que quieran estar participando de este litro de cerveza, que de hecho es muy rica, pueden eh, hacerlo en el Instagram etiquetando en la foto del sorteo a un amigo o una amiga y en el Facebook compartiendo la foto de dicho sorteo. De hecho, quien se gane la cerveza lo puede hacer a manera de previa porque este fin de semana tenemos la fiesta de la cerveza artesanal en Berizo, Boca ah, hará de otro planeta, Uf, el 202 te lleva a sí, sí, ese sí. otro planeta. Muy lindo planeta. Muy en lindo el planeta. playón de Municipal en calle Montevideo y 11. Eh, el maneja. playón, acá te, tenemos un invitado, en, eh, ahí, ahí está el, vamos a, ma a mandarle un saludo a Emir. Hoy Somos. ha venido mucha gente a vernos. Sí. hoy estamos Hoy eh, hay gente, en, en, en, hay en el, mucha piso. juventud poco sí. se va masificando el programa, es un programa joven. programa Y los chicos sí. no cursan los viernes. Y yo dije este programa mañana, trae sí. suerte. <ríe> Así Eso dicen. es. Yo dije a partir de mañana, pero no, es a partir de hoy. 4, 5 y 6 de mayo ya a partir de hoy. Es es mañana. Mañana. arranca y no para. O sea, o sea, salimos y ya salimos de acá sale. y nos vamos para ver Así dicen, sí, la, nosotros y la gente que esté también del otro lado. Exactamente. Sí, exactamente. Mañana también hay ficción acá en El Olga, después le decimos si podemos pegar una vueltita por acá y vuelven a ir a Berizo, ya claro. o sea, tipo 7 a.m., 8 a.m., que sigue a eh, pumpor arriba, creo que es fiesta electrónica esa hora ya la. En vienen la con la, de la resaca de Berizo. <risas> de Berizo, vienen a la fiesta de acá, escuchan de mochilas, se vuelven el domingo a Berizo. Y bueno, y después en el monte terminan en el río, ah, no sé quieran, quieran, eh, quieran, sin sin contaminar. Siempre eh, si hay Siempre. cigarritos, sí. se guardan la colilla, sí. que toma latita, Una la tita, la tita, <risas> <de> la <risas> pero bueno, todo se puede. Le ponemos un poco de reggae a esta tarde con lluvia. La gente ha llegado mojada al estudio, lo mojada. cual la lluvia ya es un hecho concreto que se puede tocar. Sí. Suena Peter Tosh, Legalize. Legalize. Don't criticize. I will love fast God is tai side y cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3 Seguimos con más de lo peor ya pasó acá en Radionauta FM 106.3 del dial www.radionauta.com.ar y también en la aplicación, excelente aplicación para celulares, que seguramente es de un privado, se la lleva toda y limita mucho la libertad de expresión, pero es el TuneIn, esta aplicación que se puede descargar y ahí uno arma su popurrí de radios, que quiere escuchar en todo el planeta Tierra y como comentábamos temprano, este programa está un poco armado en base a la marcha que se va a realizar en el día de mañana en todo el planeta Tierra, pero la ciudad de La Plata desde hace mucho tiempo que viene con esta esta marcha que se realiza el primer fin de semana de mayo, casi siempre cae la, la fecha y en el día sábado 5 va a ser en el día de, en este año, perdón, la que se va a realizar en Plaza San Martín, pero para que nos cuente un poco sobre esto y sobre muchas cosas más, estamos con alguien que entiende del tema y cada vez que digo esto es como que pareciera demasiado como mamá cuando dice, "No, mis hijos que tienen amplios conocimientos en el tema" y quedamos todos eh, escrachadísimos, pero lo cierto es que aquí está Eli Meli, Eli Mele. Eli Es complicado decir porque la ICE pega el Eli Meli, Eli mele. El mele con nosotros, ella integra, entre otra cantidad de cosas que integra la Asociación de cultivadores sí. o solidarios Argentina, vamos a decir. Sí, exactamente, sí, no sé. Hola Eli, buenas tardes y, y la, gracias por y venir. Y el Grow Shop La Colina, que también está convocando la marcha. Ahora nos contás. Todos los espacios te saludamos eh, buenas tardes buenas y contanos tarde. un poco Eli. Bueno, entonces, La Colina Grow Shop Los cultivadores so solidarios Argentina que Eh, nos dedicamos a hacer formación de, en el cultivo, en todo lo que tenga que ver con el cannabis, en la cosecha, en la extracción de aceite, en la poder, poder brindar información de todo tipo a las personas que tengan ganas de cultivar y empezar a hacer la medicina suya en su casa o, la, o cultivar por, por otro motivo, no necesariamente Tracativo. por tal cual. Sí, sí, sí. Y te pregunto, en el último tiempo bueno, se ha hablado mucho del tema y está la discusión sí, puesta arriba suerte, de la mesa. Sí, por suerte, el año pasado estuvo mucho en agenda porque fue que se sancionó la ley de cannabis medicinal, de, tardó un poco en, en reglamentarse la ley, que es una ley con la que no estamos muy de acuerdo porque deja muchas cosas, muchos derechos básicos eh, los deja fuera y ya si bien es bien completa la ley, eh, la reglamentación es mucho más incompleta porque nada más reglamenta seis artículos. Así que um, o sea, la mitad de los artículos, tiene 13 artículos es cortita la ley. Pero bueno, mar marchamos mañana como Residencia Faca com eh, como lo hace todo el mundo, es el primer sábado de, de mayo es que se hace el, la marcha mundial de la marihuana y si sí, en la plata es la décima marcha hace poquito que que, que se marcha acá eh a propósito de esto yo iba a preguntar eh, por lo de la ley que el año pasado se discutió mucho y hubo bueno, muchas miradas de o sesiones de cannabis en contra justamente porque la ley quedaba más o menos y la reglamentación se veía venir mucho, se veía venir que iba a ser más día todavía. Las madres eh, mamá cultiva, me acuerdo que hablaron mucho en su momento uh -huh. y toda esta cuestión del autocultivo y el narcotráfico, ¿no? Como queda ahí en el medio y uno sí. pareciera que con su planta en su casa sí. está siendo está, narcotraficante. tal cual, sí. De hecho, hace un, un tiempo que se viene persiguiendo muchísimo a los cultivadores, se viene allanando Bocha en, en la gestión Bullrich, la verdad que viene poniendo el foco a cultivadores en vez de así que eh, este, ir contra el narcotráfico, ir por lo, por lo, lo por el bueno, narcotráfico, no, sí, en serio, ¿no? Eh, pero bueno, sabemos un poco cómo es eh, la jugada de, de este gobierno y de sus ministerios. Eh el, el seguridad no, no acompaña mucho a nuestra lucha, eh, pero bueno, sí la ley de cannabis medicinal eh, lo que tiene es que nada, deja fuera el, el autocultivo. Entonces, de esa manera todas las personas que están accediendo a, al uso medicinal del cannabis lo hacen desde la ilegalidad porque todavía por más que haya una ley no hay eh, eh, circulación del cannabis. Claro. claro. De ni, o sea, sí la hay, sí, pero ilegal, no está Sí es un eh, riesgo. Que no claro, sí, sí, sí. Eh, y te pregunto por la conformación de los distintos espacios porque imagino que también en esta cuestión que el año pasado salió eh, a Flor de Piedra y se puso lo otro arriba de la mesa, también hay como una, una, una esfera cultural del asunto del cannabis y cómo también se han roto de alguna manera algunos tabúes culturales sí, y muchísimas. gente de edad, gente más sí. grande, hay como sí. una instancia ya no es los jóvenes y en la movida no, que andan sino ya creo que bueno, si sí, hay un un rango etario que está como por ahí a los de los 40 y 50 les cuesta un poco más pero a, los, a nuestras generaciones y a las más grandes eh, bueno, nosotros no teníamos ningún tabú con eso, pero las más no, generaciones, no sé, a mí me costó mucho menos romper el tabú con mi abuela que con mi viejo. No. Eh, pero y y sí, nosotros notamos también que en los talleres que damos va mucha gente grande interesada en el cannabis, porque ya no ya pasó, es gente que ya pasó por medicaciones y medicaciones por dolores No quiere saber más nada con eso, con lo que te enchufa el, el médico tradicional, la farmacia, quiere probar otra cosa porque todo lo que probó no le sirvió y va por el cannabis y le hace bien. Y la verdad que eh, el cannabis eh, la ley deja fuera también muchas patologías eh, que se pueden tratar con cannabis y O sea, hay gente que está bien, o sea, es legal que consuman cannabis eh, para su salud y hay otros que no. Claro. O deja fuera, no sé, el autismo, por ejemplo, que está comprobado eh, muchas mamás comprobaron que en sus hijos sirvió muchísimo, muchísimo. Bueno, Eli, bienvenida al estudio. Eh, te quería preguntar eh, dos cosas. Por un lado, sabemos que hace poco en Uruguay hace creo que tres o cuatro años uh -huh. eh, se legaliza, eh, se empieza a hablar también de, de, un, de un sistema de ventas, eh, también el mismo gobierno en ese momento eh, tenía una postura frente a las diferentes farmacéuticas, digamos, Había una, una una discusión bastante grande y política de trasfondo a, a, más allá de que de la felicidad de tener, ¿no? que se haya aprobado esa ley, eh, ¿qué es lo que nosotros in, bueno, nosotras y ustedes especialmente eh, rescatan de esa experiencia en Uruguay que hoy se encuentra um, Si bien en auge, uh -huh. hay una discusión detrás, ¿no? Con el sí. tema de las farmacéuticas y con ese ese curro, digamos, ¿no? Sí. La... ¿no? para nosotros es un es un ejemplo a seguir Uruguay porque nos encantaría estar en la misma situación, pero bueno, lo vemos un poco está tan cerquita, Uruguay, tan lejos. Eh, pero yo creo que han seguido con los pasos bastante acertados, por eso tienen la ley que tiene que igual más allá que en En Uruguay es es otro país, otra cantidad de gente, otro, eh, otra cultura también. Allá también tenemos el aborto legal, chicos, tienen otra men mentalidad ya. Otro planeta, de sí. repente. Eh, pero sí, nosotros eh, tenemos mucho que aprender de Uruguay. Lo, lo, lo que no, lo que nosotros no, no estamos en contra es de que haya... eh un laboratorio que argentino, latinoamericano, que venga y haga medicina con canaís, porque está, está bien, o sea, no, lo, lo que promovemos es el autocultivo, sí, pero también sabemos que no todas la, las personas pueden cultivar en su casa o no quieren, no no les interesa, no quieren ese proceso, no les gustan hacer. las plantas quizás no, justamente. No, no tienen mano para eso, no tienen tiempo pero necesitan el cannabis y lo quieren utilizar y está bien que tenga la posibilidad de ir a la farmacia y obtenerlo por un laboratorio siempre que esté en condiciones, ¿no? que te venga Monsanto santo con un una claro, la... fita, no bueno sirve. Eh, pero bueno, sí sabemos que hay laboratorios que yo no puedo decir el nombre de esto, pero bueno, hay laboratorios interesados en, en, en empezar a, a a hacer medicación con cannabis y que son argentinos, son latinoamericanos y, y apoyamos que también se unan en esta causa porque es necesaria y bueno, quizás eh, con, con eso que está un poco más en regla empieza a circular un poco más el cannabis porque hoy por hoy no está en ninguna parte, pero digo, también queremos tener la posibilidad de que si nosotros queremos tener la, la planta en nuestra casa y usarla eh, como medicación o como queramos tenerla, o sea, que no se prive, no nos privemos, no nos priven de ese derecho. Claro, eh, respecto a las políticas de Estado, uh -huh. hace unos días eh, Patricia Bullrich, uh -huh. la ministra de Seguridad, afirmó que Holanda es un narco Estado. Oh, Primero, sí. ¿qué opinión te merecen esas declaraciones y segundo, ya aprovecho y te <risa> pregunto, ¿dones? Eh, ¿qué cantidad esperan para la, la marcha y quién participan de la marcha? ¿Son organizaciones sociales, gente independiente, eh, gente que participa dentro de las organizaciones de cultivadores? Sí, eh, en realidad somos cinco agrupaciones acá en La Plata que son, bueno, Cultivadores Solidarios Argentina, Cultivo en Familia, Mujeres y Canales en Argentina, que también estoy ahí un poco metiéndome. <ríe> eh, Casalumpen y me queda ay ah, mamá cultiva en la plata que en realidad ellas están convocando todos los años marcharon acá en la plata, pero este año en particular van a marchar en capital porque National Geographic viene a hacer un documental de Mamá Cultiva y bueno, van para allá. Eh, justo Geografía. viene mañana, entonces toda tienen que estar allá, así que van a es estar allá. Not eh Nat Geo. Sí. Eh Bueno, eso hablé un poco de, ¿no? de también cómo han llegado porque que Nat venga a la experiencia de mamá cultiva es sí, también esta sí. barrera cultural de la que hablamos que han que han dado el brazo a torcer, ¿no? Que han que han luchado años y años sí, y años sin sí han, padecimiento en padecimiento sí. lo cosas. La cosa es que está buenísima la lucha que hicieron y, y ya yo creo que ya el, el, la, el, la lucha por el cannabis medicinal ya está ganada. La ganaron y está buenísimo. Lo que pasa es que sí el cannabis siendo sí se, eh, sigue siendo criminalizado porque está dentro de la ley de estupefacientes, que es la Ley 23737 que ya va a cumplir como 30 años y sigue estando ahí el cannabis como una de las drogas, ¿no? peligrosas entre otras. Y, y bueno, al no poderse cultivar y todo eh, como que sigue estando manchado en alguna parte, por más que el cannabis eh, esté todo bien para uso medicinal, como que la gente lo ve de otra manera, el, la, el, el consumo recreativo o el consumo que no sea terapéutico. Sí, sí. De, de hecho las personas que fueron el año pasado en marzo eh, se llevaron detenidas creo que tres, una, una piba y dos pibes de una parte de Buenos Aires uh -huh. de manera muy violenta. Uh -huh. Uno de ellos cultivaba de manera recreativa, pero también donaba su, sí, las sí. flores a, a las clínicas para que pudieran laburarlo desde los laboratorios. Eh y fueron denunciados por vecinos uh -huh, y, sí. y vecinas, digamos, eso también existe, más allá de que quizás hay un abuelo, una abuela que ya está cansada de tratarse la osteoporosis sí. con cualquier otro medicamento y accede, digamos, al aceite, al cannabis medicinal, también está el vecino Ortiva, sí, vecina Hortiva, sí, sí, sí. que es el que el que termina siendo que ahshán en la casa, que te saquen las plantas y que encima te lleguen preso sí. de una manera violenta, ¿no? Y eso deja así medicina a uno que por ahí la consume de, de manera medicinal, porque hay muchos que la, que además de tener plantas para uno, también tienen para otros. Hay otros, o sea, yo tengo para mí, no uso no tengo no hago medicinal, pero sí para mi familia para otras personas que he conocido en en este tiempo y cultivo para ellos mientras ellos aprenden. Me, no sé, O sea, yo en este momento sí, si me entran a mi casa, por suerte te, te, tengo una charla con mi vecino, mis vecinos cultivan también, nos, nos cuidamos sí. entre nosotros. Y que vivicen en Checoslovaquia, que quedan metísimo claro, de acá. Claro. Tal cual, y que está todo legal allá. Eh, no, pero sí, es lo que le lo que le pasó a Adriana Funaro, que fue uno de los casos más conocidos. Fue eso, el vecino la la, la denunció y ella estaba haciendo tenía plantas, tenía aceite, tenía semillas, tenía de todo. Eh, y tenía medicina para ella que tiene dolo, eh, tiene unos problemas en la pierna eh, y tenía también medicina que estaba haciendo para un nene con epilepsia y le sacaron todo, a ella le dejaron sin medicina, la dejaron presa, le la dejaron sin medicina al nene con epilepsia. Eh, sí. Todavía el Estado no se quiere hacer cargo, pero también no, no te da la libertad de Sí, que, recuerdo un caso de unos pibes de en Córdoba que eran de acá de Buenos Aires que quedaron recontra sí, pegados bueno, que tenían un, sí, un recultivo solidario mm. bastante grande y que abarcaba una cantidad de gente muy importante en que eran todos ladridos. Sí, bueno, fue donde más eh allanamientos hubo no sé qué pasó ahí puntualmente en Córdoba pero está, está lleno de presos cultivadores Córdoba sí. la verdad que tuvo muchos de hecho el médico conocido Carlos Laje, estuvo de preso porque él el fundó la farma, la farmacia la clínica canábica allá en Córdoba sí. tenías como sus pequeñas clínicas en varios puntos del país y bueno a, él dirigía eso y una vez que estuvo lo llevaron preso eso eso murió porque lo llevaron a él que es la cara más visible de la clínica, pero con él se llevaron a varios y hace poco eh, lo dejaron en libertad, pero bueno, estuvo mucho tiempo y parando algo que venía trabajando de hace muchos años, lo que pasa que él también eh, hacía venta de aceite de cannabis, pero ¿qué le vas a regalar también el cannabis? A uno le cuesta hacerlo le cuesta todo el tiempo que pone la electricidad de su casa, las semillas que puede llegar a comprar, que ni siquiera las compras acá, las compras afuera y que tienen un precio y todos los lo, lo fertilizantes que le pone a la sí. tal cual. Eh Sí, un costo de producción. Hay un costo llevar. de producción. Él, y la pregunta que yo tecleando ahí la que el Seba del narcoestado este que planteó mm. Bullrich sobre Holanda, eh, imagino que bueno, sí. lo ha echarlado un poco reírse lo primero y después también de Sí, de bueno, de quién... pero él, él no es Eh, lo que quieren instalar ellos ¿no? Como que eh, la marihuana es eh, peligrosa, quién seguí instalando eso que instaló el provisionismo hace muchos años y que todavía existe y, y es su manera de, de también de demostrar que que no nos van a hacer fácil esta lucha. Para mí yo lo veo de esa manera, como bueno, esto que quieren no va a ser tan fácil. Yo creo que quién ibares. Pero también hay una, una ignorancia por parte, no sé si es ignorancia, no sé si es que no sé bien qué es, pero bueno, va a estar difícil la lucha más más hoy por hoy con este gobierno que tenemos acá, imagínense que ni siquiera la provincia de Buenos Aires adhirió a la ley de cannabis medicinal eh Vidal Santa no lo permitía. Solo sé una no, un par de provincias ahora no tengo bien el recuerdo. hubo algunas, pero digo Buenos Aires no. no. Eh, Vidal sí, sí. no quiere saber nada. Eh, pero bueno, eh, lo mismo, no sé. Todavía la, la marihuana la criminalizan. Eh, y no sé, la, la otra vez que salió una nota, por ejemplo, en Clarín que habían eh detectado que el policía que mató a Facu eh, sí, sí, de 12 sí, años en Tucumán, en Tucumán eh, tenía eh, había fumado marihuana, había consumido marihuana y cocaína. Sí, cocaína. Entonces, como justificando al policía por la muerte de ese niño porque eso se, eso se lo causó la marihuana, o sea, que haber matado a ese nene se lo causó la marihuana. Entonces, las cosas que te puede causar la marihuana o las drogas eh No, el chabón que fue a matar a de Faculo iba a matar si sí, no había consumido nada, incluso el chabón iba a matar. Eh, ¿hasta no dónde hay. llega el discurso, ¿no? De querer sí. justificar lo injustificable de algo que es realmente aberrante de llevar al punto de, de trasladar la culpa a la marihuana, o sea, a ese sí, nivel de no hacerse cargo. pero todavía está, es así, el que consume marihuana después va a salir a delinquir. Sí, sí, lo, lo, ese discurso de mitad de siglo, viene ese uh -huh. cuando los yanquis acusaban a México. Eh, él te pregunto, por vos mencionaste hace un rato que había talleres, que hacen talleres y llevan adelante distintos encuentros, ¿cómo la gente se entera de esos talleres? ¿Cómo se realizan? ¿De qué van los talleres? ¿Son un, es un ciclo, es un encuentro único? ¿Cómo lo más o menos lo, lo tienen organizado? Um, Mira, empezamos haciendo talleres así bastante como globales. Eh, cada taller eh, tenía un rato de cultivo, de cosecha, Eh, enseñamos también bien a que la gente vea cuál es una planta macho, cuál es una planta hembra, que, se, que las pueda diferenciar, cuál es una planta desativa, cuál es una índica, eh cuáles qué beneficios tiene una, qué beneficios tiene la otra. Después también enseñamos a hacer extracción de aceite para que puedan hacer el aceite en sus casas. Eh, vienen siendo como bastante la información es así como mucha en un taller que más o menos hacemos de 4 horas y también tenemos eh, hacemos talleres bien específicos, bien puntuales, que solamente cultivo y dedicarse bien a cada cosita detallecito, al pelito, al pelito fino, tal cual, también de la cosecha, también de todo y también hacemos unas charlas previas sobre la cuestión legal para que todos estén, porque hay mucha desinformación, eh, la gente dice, escucha cannabis medicinal" y ya cree que ya está. Eh Porque es, re, es real, hay mucha desinformación en la tele, te dicen sí, se aprobó la ley de cannabis medicinal, no te dicen más nada, no te dicen que no está totalmente reglamentada, no te dice que el cultivo no es posible, o sea, es posible, es posible es sucede, no es legal. Eh, hay muchas cosas que no se dicen y también eh, hoy por hoy yo me doy cuenta que el, que la gente está interesada en saber y puedes buscar eh, información en internet y puedes encontrarte con la información acertada o no, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero lo bueno es que se acerca mucho a, a buscar como información en los talleres. Eh, está buenísimo. De hecho, eh, nosotros hace ya un año que venimos haciendo talleres desde abril del año pasado y en abril del año pasado el, el primer taller Eh, siempre nosotros preguntamos en los talleres quién ya están cultivando, como para tener una idea y eran tres nada más de 50, 60 personas. Y en abril de este año hicimos otro y ya estaban cultivando todos, o sea, nadie no levantó la mano, o sea, todos ya cultivaban y bueno, también eran la misma cantidad de personas. Y a, a algunos que ya habían eh, repetido el taller porque por ahí les quedó alguna cosita por saber, todo el tiempo estás aprendiendo además, no es que un día ya sabes todo y, ¿Y eso, no está eh, dirección nada. por privado Eli o está publicado por o menos, sí. porque también todo este tema me imagino que la, también la seguridad al momento yo hago un taller de esto y todo que no te caigan ahí a ah, que vos estás haciendo para no, no. tal cosas, Por ahora sí porque mmm, nos hacemos eh, por privado porque nos prestan un lugar que es un centro cultural eh, así que para también para cuidar ese lugar que sabemos cómo están las situaciones con los centros culturales uh, autogestivos sí. no queremos causarle problemas a los, a los centros culturales y porque nosotros también eh, en el momento que hacemos los talleres todos se van con un con un, una planta, no una planta, no, un, una, un, un, una, es, es, una hay una germinación, sí. Eh, le damos unos brotecitos a todos, semillas, les damos hay, hay, sorteamos premios, sorteamos cosas eh, fertilizantes de la Colina, sorteamos sí eh de todo y bueno, tenemos plantitas ahí. Entonces ah, lo hacemos me medio clandestino todavía eh, pero sí, nosotros cada vez que hacemos lo publicamos en la página, lo anunciamos por ahí y contamos cuáles son los métodos para para inscribirse y todo. Eli, te agradecemos por este tiempo no, y que haya venido al estudio. Para recordar mañana a partir de las 2 de la tarde arranca. Mañana a las 2 de la tarde nos juntamos en la glorieta, esperemos que esté lindo el día, no solo por la marcha, sino porque basta que, que llueva, está causando sí, está mucho desastre aparte en la insoportar. ciudad, en todos lados. Eh, vamos a estar haciendo radio abierta, vamos a hacer entrevistas, eh, a las 4 vamos a marchar, que vamos a como a dar la vuelta porque volvemos, o sea, terminamos, empezamos en Plaza San Martín y volvemos a Plaza San Martín y ahí eh, bueno, eh, nos va a acompañar una cuerda de tambores durante la marcha, que es re lindo eso y iba mm, a cerrar caracol a contramano eh, que después al otro día se van a la fiesta que estaban anunciando recién. Eh, así que a, a plena un caracol eh. favor, <ríe> están en todos lados. Y en todos lados, sí, los chicos revangan la causa y cuando les dijimos de tocar se arrependieron de una. Y va a haber ferias también, ¿no? Como siempre sí, la Remerita, estar, sí. el merchandising. Y sí, nosotros además eh, estamos convocando la marcha con una remera verde o violeta que son porque tan o sea, es la lucha por, por el cannabis, pero también es una lucha más de tantas luchas y son yo consideramos que el verde es la de, bueno, es nuestro color del, de la la marihuana, pero también eh, nosotros estamos a favor del aborto legal, también estamos en contra de la violencia de género y son las luchas más que más preponderan hoy por hoy entonces queremos también usar esos colores. Y tienen van a tener esas remeras para vender mañana. Sí, vamos a tener remeras. Ver, en realidad verdes, pero estamos eh, convocando que si quieren ir con violeta también vayan. También. Que lindo, ¿no? y... los, los, los lindos colores que la planta ejerce, a veces esas la, hojas es verdes bien. con esos pelitos sí. violetas. Que totalmente juegan a favor de todo todas las cosas. Todo, todo tiene que ver todo. Elite agradecemos también no, saludo a la es. gente de estación Sur porque él nos olvidamos de la forma parte también Exacto, de esta radio sí. compañera aquí de Radio Nauta sigue saludo también para la gente bueno, que anda por allá. Bueno, les mando a todos muchas gracias. Bueno, Espero y vamos a estar participando de los talleres también. Nos vamos a ver mañana y en algún Dejan, momento bueno, participar sí, sí. de los talleres que está bueno también tenerlos en cuenta. Bueno, sí, claro que sí. Sí, eh, aparte siempre siempre hay mucho para aprender. Eh, y nosotros damos talleres, pero en cada taller aprendemos también de la gente que está cultivando, porque los primeros eran poquitos los que cultivaban, pero después a medida que empezamos a hacer talleres, ya había bastantes cultivadores y ellos también te tiraban un montón de tips que por ahí uno no lo tenía en cuenta y Total. que sirven un montón. Y cada uno va a tener una experiencia distinta con la planta y todas son válidas. Así Excelente. que, bueno, está buenísimo todo lo que se genera. Eli, muchas gracias de vuelta. No, en eso ustedes. Le ponemos un poco de música a tono con lo que venimos charlando. Suena Resistencia Suburbana por cultivar marihuana. La hipocresía otra vez ganó. La mentira sigue viva y la verdad murió. Y digo todo esto y no es solo por hablar, sino por esta historia que te voy a contar. La de un hombre bueno que a nadie le intimó y todas las mañanas se va a trabajar para su familia poder alimentar vestir a sus hijos poderlos educar comprar los remedios para su mamá una mujer anciana que firme está yo hoy preso está por cultivar marihuana y hoy preso está por cultivar marihuana siempre tuvo asma, compró remedios caros que no lo curaban. Un día en una fiesta conoció un ratamán. Le dijo, "Marihuana te puede ayudar." Le regaló semillas, le enseñó a sembrar. De la primer cosecha le empezó a fumar, y el ataque de asma ya no vino más. Por eso en su planta siempre conservaba y con mucho cariño siempre la regaba. So per prezzo se de trabajar, pensó a su esposa, sus hijos, su mamá, se fue al jardín, se puso a regar, nunca imaginó lo que iba a pasar, cuatro patrulleros llegaron al lugar, armados para la guerra y con orden judicial derribaron la posta destruyeron el hogar, esposaron su muñeca no lo dejaron ni hablar, delante de las esposas, de sus hijos y de su mamá suelta por cultivar marihuana yoy preso está por cultivar marihuana sin poderlo visitar su esposa angustiada no para de llorar cada vez que los niños pregunta por papá el dueño de la casa lo corrió del lugar pues no había dinero con que pagar el sentiro de todo y en su celda lloró tuvo ataque de alma su salud empeoró pues tanto dolor no lo pudo soportar sus ojos se cerraron y jamás volvió a despertar son por cultivar marihuana murió un precio por cultivar mari Lo peor se pasó hasta las 6 de la tarde. Estamos en la web radialalta.com.ar. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque es una deuda de la democracia. Democracia, democracia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 los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Androcha 50 entre 6 y 7. Síguenos en Facebook e Instagram, Videodromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta. 106.3 en esta tarde lluviosa de viernes. Creemos que lo peor ya pasó, pero por las todo no vamos a confirmar nada. Exacto. Precaución. Precaución. precaución. Atensao. ¿Se acuerdan de precaución la propaganda de, para andar por la calle y cruzar por la senda peatonal? La del de cinturón de, de seguridad también. Lo chechemos por día la, la venación civil. Sí. Atrás no hace falta, me arruga la ropa. Arruga la ropa. Tranqui, siendo de, Buenos Aires Mar del Plata, 2 hora y media. <risa> qué <risa> va, buen avión, Y, y encima sin bueno, cinturón de seguridad, el mal, y en la del 90 y pico. ¿Viste que los autitos estaban un poco más pesados? Bueno, igual la autopista estaba hecha. Sí, sí, preguntale a Carlito, que eso metió Ferrari, Ferrari ¿no? claro, hizo la vuelta en la Ferrari. Wow, Dios mío, sí. mío. Señor Bertelli, Es todo suyo el momento, creo. Bueno, gracias, muchas gracias. Hemos si el venido clima con... acompaña si el clima acompaña, exacto. Eh, hemos venido con un poquito de música hoy, ya lo escuchamos eh, sonar a, a Carlitos García, a Charlie García eh, ahí de fondo con, con pasajera en trance. ¿Recuerdan que si no estoy errado en el primer programa hablamos de que García decía que las bocinas están en en la nota Si bemol, exactamente, y que era en... la nota del pánico. ¿Recuerdan? En el primero fue ¿No? En el primer en la, programa, la primera columna del irritante. Exactamente, tenemos un audio que, que lo confirma ahí una entrevista con ver, Beto Cáceres. A, a ver, vamos a ver qué dice Charlie. Nada del oído absoluto está comprobadísimo desde que era sí, chiquito, ¿no? Sí. Falso, pero ya pero... una bocina y decís, eso está en nota. Sí, sí. Toda, casi todas las bocinas están en Silverball. Que es una nota particularmente irritante. Si sí, digo Charlie la fa Me hacés la segunda de lo que acabo de Charlie Charlie. Charlie. Perfecto. Bien, esa era otro, la voz del de de gran Charlie García. claro, la, la anécdota es que él estaba en un concierto de guitarra de Falú, un gran folclorista de Eduardo el Eduardo, Eduardo creo que es Eduardo Falú, del, del Territorio Nacional, eh, dice que en un momento estaba tocando y le dice, "La quinta está desafinada." y lo miraron todo, un nene, creo que tenía unos 7 años, 5 o 7 años, no recuerdo bien. Y se fijó y efectivamente eh, Falu tenía la cuerda de esa mínimamente, pero bueno, lo oído de de Charlie lo pudo lo percibir. La cuestión es que Charlie dice en un momento que el C bemol es la nota en la que están afinadas toda o la gran parte de la mayoría de, de las bocinas, perdón, de los vehículos y que es la nota del del pánico. Él tiene eh, una asociación directa con cada una de las notas con varias eh, cuestiones de la, de lo cotidiano. En una entrevista a, en la Rolling Stone, perdón, habla de su disco Kill Hill, un disco que no fue muy bien recibido por la crítica, que es el que precede a Random, Random Alan, es lo uh, último que el último, no, es el último, es, el no, último. es Random, el está preparando aparentemente uno que es eh, la Torre de Tesla, que hizo un, un un concierto en el Colón, pero él habla en este pasaje particular de Kill Hill. Eh, atención a lo que dice acá en nota, porque me parece que es lo más interesante. Dice, "King Hill está todo afinado en la". Reconoce todo el disco. La es el metro, es casi la norma. Afinar antes era fácil, levantabas el tubo y listo, porque la es la nota del tono de teléfono. ¿Se ¿Te acuerdan los viejos teléfonos uh, uh, claro. es, ese tubo está afinado en la. Sigue. Mejor dicho era. Ahora cagaron eso también, hasta el teléfono desafinaron sí. o sea, ahora a veces aparecen otros tonos, sí. chaval. El si bemol es la nota del pánico, de la alarma. Todas las sirenas están en si bemol. Es la clave del metal. Do, la nota do es un gordo en mar de plata. La nota re es la nota romántica. Mi es la delincuencia, es la nota del rock, es filosa y punteaguda. Fa es la más blanda, tan blanda que podría ser fa séptima, es la bossa nova. Sol es femenina, es folk, Johnny Mitchell. La es, eh, la es la directora de escuela, flaca, recta, y si sí, es George Sand, la mujer de Chopin, una lesbiana flaca que mata a su marido talentoso. Excelente ah, descripción es sumato, es sumato, es sumato. del otro lado en la pecera están levantando el tubo de teléfono para comprobar si realmente la es esa el Tone. Era altonus, todas las bocinas deben estar igual chipeadas para que sea en sí. un tono sí, porque si no no El bemol. Sí, tiene sí, tiene sentido sí. lo que explica Charlie con esa esa sonaría, sonaría sensación claro, de, de irritabilidad que te genera ese tono ni eh. cuando se repite continuamente y irritado. Exactamente. La cuestión eh, que me gustó el mí eh es la nota de rock, es el rock, es, el el, sí. es el rock y no se puede pensar y sí, es el Mi, sí. hermano. Pregúntale, por ejemplo, a ICC que Al ha construido una, una carrera una carrera años. sobre esa escala, sí, podríamos ¿sí? decir lo mismo en la regga. ¿no? Metallica no anda tampoco tan lejos. Metallica eh, Sí, sí, pero el Mi rock, el Mi el, el mí rock. rock y el eh, Fa a la Bossa Nova dice. La, el, fa el Fa la, fa la Bossa Nova. El fa, y el Do es un gordo En Mar de Plata. El Do el Gordon Mar de Plata. Bueno, cuestión el doy y el mic también igual, eh, el rock y el Gordon Mar de plata quedan bien. Eh, cuestión que lo que despierta, digamos, las sensaciones que genera cada nota tiene que ver por cómo vibra. La vibración se establece en hertz, hertz, como para que tengamos una idea, eh, es un patrón de medida, como se mide la distancia en kilómetros, por ejemplo, bueno, el sonido se puede medir en hertz. En, en hertz. Exactamente. Hay una afinación universal que son 440 Hz. Pero hay otra afinación que disputa ese sentido que está en 432. Ahora nos vamos a meter en esa dicotomía, pero como para tener una idea, eh Charlie dice que decíamos el do es un Gordon mar de plata. Bueno, sí. la nota do vibra en 392 Hz de frecuencia. Esto que hace genera la liberación del miedo y la culpabilidad. Vieron que está la la cuestión de la musicoterapia. Ajá, se basa sí. en esta cuestión del sonido, cómo viaja, cómo ah, se propaga vai, vai, vai, y cómo vai, vai. esas vibraciones repercuten sobre el cuerpo o sobre el lugar donde nos encontramos. Eh, Charlie califica la nota re como la nota del amor. Bueno, la nota re vibra en 417 herze de frecuencia. Dice que trata de la transmutación, la transformación y es una conversión del estado mental. Así que tan errado, seguramente Charlie no esté. La nota mi, que hacíamos referencia al al rock, al rock viven en 528 hercios. Observemos que veníamos de 400, o sea, subimos. Esto es tra eh, transformación y reparación, dice. Ahí va. El rock es transformación y reparación. En la nota mi, claro, muchacho. exactamente. Eh, la nota fa, la de la voz la blanda, dice que viven en 639 hercios. Y acá hay una cuestión muy particular que afirman que escuchando por prolongado tiempo el sonido de la nota fa el cerebro puede experimentar la reducción de un compuesto químico presente en el cerebro y denominado ácido quinuérico. Lo puede lo, lo que hace esto es mejorar capacidades cognitivas tanto de personas sanas como de pacientes que padecen trastornos neurodegenerativos o psicóticos. Ah, interesantísimo. ¿Sí, alguien tiene una guitarra por acá cerca? No sé, usa tocar en fa. Toda la <risa> columna <risa> en fa. En <risa> fa, fa, fa. Toda la columna en fa. A ver si llegamos, capaz que en una de esas quién te dice. En ¿no? un estado de en trance de exacto, repente los exacto. pibes. Bien. Eh, bueno, tenemos la nota sol que vibra en 741 hercios, la nota la, la que la, so, la negra sol, la nota la negra, negra sol. ¿sabes? Bueno, la negra sol acá dice <risa> que incide en la expansión de la conciencia humana, así Pero que negra, bueno, ¿eh? viene por ahí. La nota expansiva. la que ya expansiva. expansiva. La nota la que Charly lo marca como la norma y es que la nota que atraviesa todo su suisco kill hill dice que despierta la intuición, afecta la glándula pineal o epífisis que se encuentra por acá, creo, la llamada tercer ojo. Vieron el formato sí, el del que ojo. tenía Tenshinhan de Dragon Ball Z, bueno. Sí, hasta... no lo tengo siempre, pero bueno, pero sí que el tercer ojo. Bien, exactamente. Y acá volvemos sobre la nota así que viva en 963 Hz. Acuérdense, veníamos Siempre 900 al doble, más de al doble, del doble. En, incide en el sistema nervioso, claro. desestabilizándolo. Ah. Por ahí viene la, la idea de la, de la nota de, del Sibemel bemol que, que explicaba un poquito Charlie. Eh, y bueno, que tan errado ¿no? Como explica, ¿no? ¿no? Explica? Charlie no lo baja, claro. lo baja tierra, es, eh, no lo he escuchado, no lo he escuchado, es excelente. Es sí, está toda la, la entrevista completa para quien lo quiera pasar. Este... Este Charlie, perdón, o sea, con Casella es actual es el Charly ya de los sí. últimos cinco años, una cosa así. Digamos. Sí, exactamente, si no no sé, no recuerdo, pero y, anda ahí posterior es a Palito Post, Ortega exactamente, a todo. Exactamente, ya quinta, en su compresión. Creo que ya es eh, posterior al concierto subacuático que hace en Veles con uh, con sí. su vuelta, su gran vuelta a, a los escenarios. Eh, la cuestión que Charlie también tiene muchas declaraciones previo a esta etapa. Eh, y un, una en la que se refiere a la música actual. Eh, da una pequeña conferencia y tenemos el ver? audio. los discos se hacen como si fueran es una oficina Tic tic tic tic tic de este disco. Papipupup. ¿Qué es eso? A la música mucho no le hace bien, porque por eso yo tradicionalista, pero para mí la música es melodía, armonía y ritmo. Y lo que hay ahora es ritmo. Pero le falta la melodía y la armonía. Entonces, qué sé yo. Mira, yo creo que hay corrupción musical también. El tipo que accede a tocar cualquier cosa pensando que después va a ser su música. Se corrompe es tipo que que pisa a hace su conjunto lo que sea. Porque es lindo o porque baila que se yo, bien. Y no sale un carajo de música. También, o sea, eh, yo creo que la música es, es una gloria. O sea, lo que pasa es que no escuchamos música, escuchamos basura. Y eso hace que el el el el, el aire hidera mal, o sea, tamales. Pero como no hay ninguna ley que proteja la música, pobrecita, se la desvergan todo el tiempo. Dan ganas de quedarse sí, escuchándolo, algún... ¿no? Cuando anda ahí de, a ese nivel. Sí, eh, esto es previo a toda la, la debacle que, que tuvo después a la internación en en lo de Palito Ortega. Eh, hay varias entrevistas tanto buscando en, en YouTube como artículos gráficos. Eh, una de las preguntas dice, "¿Vos crees que el rock murió?" Mira, dice, "No murió, pero la gente que no es del palo no le casó la vuelta. Y ahora el rock es una bola de luces, humo, culos, como tiene lí, no es rock." Tal cual. Mira, qué fuerte, sí. Está de punta. Esa es ellos últimos, ellos de ahora. Esto es, eh, esto es previo, pero esto el audio que escuchábamos recién es eh, anterior, debe ser anterior. de principios de los 2000, aproximadamente. ya estaba marcando Bueno, igual con, con la Berizo, el Chan toda la la sí, muchedumbre no, no, no. de ahora le estamos dando a que Charly diga lo que, lo que sí, tiene sí. para pero decir, hay no porque Ah, yo... que podría echarle tirar un centrito ahí. Sí, no, una... no quiere tirarme un centro. Hace, creo que fue el año pasado o el anterior, Alejandro Medina. Eh, salió a, a criticar fuertemente a la escena rock actual y atrás de esos eh, salió Charlie, salió eh, Javier Martínez de, sí. de Manal, eh, como visibiliza visibilizando agustando el rock de haber muerto. Eh yo que se pongan viejados, hijo conservadores también. Claro, aquí. yo no bastante, entiendo sí que lo que suena y lo que llega Eh, la verdad que tiene poco que ver con, con la obra, con la obra de, que han que han dejado, pero en, en los lugares donde el rock sigue más vivo es justamente en el circuito under, hay millones de bandas eh, creando cosas mismo en la plata eh, muy muy muy auténticas, muy genuinas. Sí. Incluso acá en la plata tenemos a, a me entender una gran banda que es Monstruo, donde toca el hijo de Alejandro Melina, eh, Medina, perdón, que es eh, Kubilai es una de las mejores cuando casi había peleado ciudad. con el padre ese día eh con el hijo o él con el hijo y salió con ese bar. Pero sí, sí, comparto que si se busca se encuentra, también que Charlie no va a venir a un reducto platense acá a poner o sí, podría quizás hacerlo y escuchar creo que, que está sonando, interiorizarse, es como que quedan un poco agarrado en la de yo eh, medio vacas sagradas del, del rock and roll como algunas quedaron y me parece que lo dicen desde ahí porque hay algunas cositas, tampoco es sí, que sí, todo sí. es máquina y todo es oficina, aunque una gran parte lamentablemente sí eso cuando habla de cómo se componen discos, máquina oficina, eso es hay sí, una cosa que es un ha, poco habría que, que también ver a qué le llama máquina a Charlie porque Charlie ha compuesto mucho a partir de lo digital, sobre todo en su última época a partir de influencia, sí. mucho a partir de teclados, sintetizadores, sí. no, no sé a creo, bien a qué se refiere, pero Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí que pop en realidad pop digo y una, un abanico más grande todavía que tiene que ver con la música ya desde arriba de la industria que baja en toda Latinoamérica del mismo modo, se te de la misma manera y queda todo muy parecido escuchar, no sé, los los reggaetón tienen 50 millones de reproducciones, suenan en todas las radios, y suenan todos casi igual, me parece que se refiere un poco a esa a esa cuestión, porque si sí, lo digital no va a negar lo digital, aparte Charlie, que desde los 80 viene más o menos manejando lo digital. Sí, igual aunque sea Charly quizá en parte la quiere picantear un poco para reafirmar lo que lo, lo que él hizo y con todo su respaldo atrás, ¿no? Que es Charly García, picantearlo un poquito. Sí, siempre sí de todas maneras siendo muy interesante escucharlo a a sigue sí, siendo un tipo muy lucido. Eh, sí, da cátedra cada vez sí, que habla. La verdad que no siempre real. deja algo circulando. Eh, ya viene llegando al final quiero dos cositas, nomás traje para hoy. Eh, lo ubican no, Bruno Mars. Eh, sí, no no lo, tanto, a, tanto pero lo ubico, sí, Tocó sí. El, el año pasado acá en el ¿En el, en único? el único. Uh -huh. eh, tiene un, un tema que, que es el más conocido, uh -huh. Uptown Funk. Mi inglés, discúlpenlo. Sí, funk eh, se entendió. Bien. Algo, sí, el, algo, algo que ver con el Funk. El bueno, funk. es un tema que ahora seguro cuando lo escuches lo vas a reconocer porque se tuvo una y sí, le levantador. Cuestión que Charlie García acusó a Bruno Mars de eh, plagio. Dice que ese tema, que no lo voy a volver a nombrar, es una copia de Funky. Eh, acá dice el sitio Billboard publicó un extracto de la nota de tapa abril en la que el cantante habló sobre este puesto, ya este supuesto plagio. Durante la entrevista el músico le preguntó a su novia Mecha, eh, ¿cómo se llama el que me robó en referencia a Mars? Me debe 2 millones de dólares. Traje un audio ¿Qué? donde se compila se fusiona eh, estas dos canciones, el de Marsh y el sí, de Charlie, Char escúchenlo porque sí, sí, sí. Epitafio, realmente, Epitafio. realmente tiene buenos argumentos Charlie. Y segundo, traje eh, una canción de Bob Marley para nuestra temática canabí. Canónica, perdón. Afinada en 432 Hz. Ahí va. Es esa afinación. Es... Ah. Es, la otra afinación, eh, la 440 es la afinación universal. ¿Y esta cuánta la era? 432 Hz, que tiene que ver más con esto que planteábamos hoy de cómo repercute el sonido y con la meditación y demás, tiene es como un ritmo más lento. Excelente, o sea, Vamos a experimentar. El columna del irritante. <risa>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 chabaso la I. Seguimos con más lo peor ya pasó, ha mermado un poco la lluvia aquí en la ciudad de La Plata, ya esa garúa, molesta igual pero garuita, no no lluvia. Mucho más molesta que la lluvia común. Eh, al final bueno, se queja se puede, de todo. Para, si la semana arranca el miércoles porque arranca Tal el cual. miércoles. Y ahora, bueno, le vamos a preguntar a ver si está lloviendo o no, pero no es la pregunta que más nos interesa saber y charlar nada más y nada menos que con Emilio Ruchanki, periodista, mucho lo conocimos a partir de la revista THC, de la cual es coeditor, y también últimamente ha salido mucho últimamente, habló ya hace un par de años, eh, a partir de sus investigaciones y publicaciones. Lo último que ha publicado es Un mundo con drogas, los caminos alternativos a la prohibición. Está de otro lado del teléfono, así que aprovechamos ahora para saludarlo. Eh, Emilio, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, todo tranquilo, esperemos que no no estés bajo lluvia. No, hay un poco de garúa, pero acá se quiere mucho la garúa en Buenos Capital, así que está todo bien. Bien, bien. Acá tenemos una, una integrante del piso que no no está muy contenta con la garúa, pero nos quedamos también con, con la tuya. Apreciamos la garúa. Cada uno. Emilio, no, la garúa no es ovinna, no, no, no es lo mismo. Son parecidas, pero no es lo mismo. Perfecto. Ajá. Emilio, en el día de mañana se conmemora a nivel mundial el Día Mundial de la de la marihuana. Acá en Argentina le hace un par de años a esta parte cada vez es más gente la que se la que se acerca justamente a la, a la marcha y también la que se interioriza en el tema. Te pregunto un poco cómo lo venís viendo vos desde que hace tiempo estás en esta cuestión, el tema puntual de la de la marihuana. Después entramos en otras eh, sustancias, pero la con la cuestión puntual de la sociedad con, con la marihuana la sociedad argentina. Mirá, yo creo que hubo algunos cambios importantes. El, el primero fuerte ha sido Uruguay en el sentido de que es un país hermano que en 2013 votó la regulación del cannabis y y que aunque ha sido ignorado por, por, por el gobierno eh por este y por el anterior, eh, en algún punto esa experiencia no, no no no se ha mostrado un interés o al interés que deberíamos tener en esta experiencia. Eh, no es ignorado socialmente. Yo creo que mucha gente eh, que ya estaba apoyando la regulación del cannabis eh, que antes me inclusive no hablábamos de Holanda y te decían, "Pero si sí Holanda está en Europa y que van a volver atrás con esa política", cosa que nunca pasó. Eh que Uruguay haya regulado el cannabis de la forma que lo hizo, ser el primer país que regula completamente el cannabis fue un golpe importante para los argentinos, al menos para los que estamos en, en la capital la provincia de Buenos Aires, entre Ríos, Litoral, Buenos Aires, porque ahí tenemos más cercanía y novedades de lo que pasa en Uruguay. Y después, por supuesto, la sanción de la Ley de Cannabis Medicinal, que no es eh, no es algo menor, este que no se está cumpliendo, por supuesto, no está operativa la ley, pero que sí, sentó un precedente importante porque el Estado reconoce el uso terapéutico, el valor terapéutico paliativo y medicinal de, de la planta, es de sus, de sus derivados. Así sí, no. que no es algo menor. Más allá de que jurídicamente la ley no sea buena, lo sabíamos, eh, los proyectos que había en danza, había proyectos muy buenos, terminó quedando el proyecto del PRO que de la Alianza Cambiemos, en verdad que no era bueno, pero que bueno, que es lo que iban a votar y y, y bueno. Sí. sí. Es eh, que se votó, se Vos recién eh, mencionabas Holanda y cuando hablabas, y te pregunto, bueno, no te por estas declaraciones que ha habido de Patricia Bullrich en el último tiempo acerca de Holanda considerado como un narcoestado, me imagino que algunas consideraciones debes tener. Mira, la verdad es que fue un episodio muy lamentable, de la, del que la ministro de Seguridad se arrepintió y pidió disculpas incluso a la reina de Holanda y que también demuestra eh, la liviandad con la que ella viene manejando este tema dijo le que lo viene manejando el gobierno de Cambiemos en general porque una de sus este, metas de, de campaña fue la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Como si eso fuera uno de los grandes problemas de la Argentina, y realmente no lo es. Hay otros y mucho más acuciantes, pero lo que ella demostró es que ella eh, de oídas dijo que era un funcionario holandés es lo que reconocía en esta situación cuando en verdad había sido el sindicato de policía en el medio de una puja de una pelea por tener más inspectores en, en un país que está cerrando cárceles este y que fue desmentido por los funcionales Entonces, yo creo que dejó al desnudo algo que ya viene pasando, digo, porque hace poco me acuerdo que hubo un allanamiento en la Villa 31 acá en capital y se secuestraron un allanamiento unos chicos detenidos, habían secuestrado una docena de porros o algo así. Y ella había hablado de un golpe duro en el narcotráfico en los barrios, ¿no? Y la verdad es que era ridículo eh, es decir que, que se costó 12 por en un volcán de tráfico, se habla de, de que se quiere festejar cualquier cosa, Este y, y tratar hablando de un arcostado cuando provincia de Buenos Aires, eh, Santa Fe, en algún punto, Salta, Mendoza eh, son provincias donde hay problemas eh, mucho más graves de lo que hay en Holanda, digamos, ¿no? Sí, no. Y, y en ese sentido hasta nosotros estamos más cerca de ser un arcostado que Holanda, ¿no? La verdad que el, yo creo que lo fuerte de esto que pasó con Patricia Burriche es que ella en verdad está hablando de la despenalización que va a estar en el Código Penal limitada por lo que sabemos y que con tal de oponerse a, a la despenalización mandó esto, ¿no? Que no tiene sentido, que es mentira, pero era todo por decir no va a funcionar aunque se haga no va a funcionar y es mentira porque funciona. Claro. Eh, no aumenta el consumo, eh, alivia un poco el trabajo de los tribunales federales, en el caso de la Argentina sería así. Y por supuesto que hay países en los que en Brasil, por ejemplo, no funcionó porque se despenalizó, pero se subieron las penas para comercialización. Entonces, si vos sos blanco, sos consumidor y si vos estás fabelado y sos negro, sos traficante. Sin duda. Y salió para pa, el tiro por la culata porque se empezó a llenar las cárceles porque los acusaban de comer. pero eso tiene que ver ya con la policía, ¿no? Con la ley en sí, ¿no? La ley estaba bien. ¿no? Emilio, buenas tardes, Sebastián te saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Bien, gracias por atendernos. Te hago una consulta con respecto a las políticas de estado que viene sosteniendo Ulrich. Eh, son políticas que tienen precedentes, digamos, no es nada nuevo actuar eh, desde el accionar represivo. ¿Qué consecuencias ha traído en esto en otros países donde se ha actuado de esta manera? Eh, particularmente se me viene a la cabeza el caso de México, pero seguramente vos conozcas algunos más. No, bueno, el caso de México es es extremo por varias situaciones, primero porque está metido la marina, los militares, eh, porque es un país de tráfico y producción, país que tiene al lado Estados Unidos, que es el principal consumidor de sustancias en el mundo. Eh, lo que sí, la retórica es la misma. Yo mm, recuerdo una etapa de página 12 muy acertada, muy al principio de la gestión de Cambiemos, donde mostraban a Patricia Burrich O no sé si era bursera, burzaco me parece, secretario de seguridad. Eh, con unas personas con dando una conferencia de prensa con alguien con la cara tapada, como hace horas atrás, ¿no? Un, Como una especie de militar, que en verdad, debería ser algún grupo especial de gendarmería o de prefectura o de la policía federal. Como dando esa sensación de que ven, digamos, estuviéramos en guerra o algo así, digamos, ¿no? E eso es muy parecido a lo que está pasando en México hace tiempo, digamos, ¿no? Donde uno ve cada vez más policías sin cara, lo cual claro. es preocupante un policía sin cara, sin identificación eh, es es algo, no no es algo que que represente al Estado de derecho, no justamente. Entonces, me parece que el, el, lo que ha pasado en otros países, creo que está pasando en varios países, porque esto también está pasando en Bolivia, también tiene penas muy altas. Chile, bueno, más que no sabe que Chile ha, ha dado una amnistía en las cárceles. Digamos, todos los países, la mayoría de los países tienen esta política. Por ahí no tan acentuada en el marketing como lo está teniendo Patricia Ulrich pero la mayoría de los países americanos, me animaría siempre del mundo, hacen gala de cada vez que hace un decomiso, etcétera. Yo pensaba que esto también lo hacía eh, el, el, el ministro de, de Justicia de de Scioli, ¿no? Digamos, Casal cada tanto y más que cada tanto nos me, se, y aparecía muchas veces Seúl y no una mesita donde veíamos dosis de Paco y billetitos de 5 de 10 pesos. Sí, de te dicen que eso es una banda narco, es un chiste, yo creo que eh sata, digamos ahora con lo de narco viverosa o se pasaron de rosca, digo, ¿no? Pero también decirte que es una banda narco que, que es un gran golpe a la droga, mostrar billetes de 5, de 2, de 10 pesos y un par de de bolsas de pasta base no me dice nada, digamos, me, me da la impresión de que se están todo el tiempo armando show para cubrir lo que realmente es, ¿no? Que es la policía la que mayormente maneja las bandas. Emilio Sol te saluda. Tal, Sol? Bueno, en ese sentido la policía decís vos que maneja y hace un par de semanas eh, hubo un, una, un allanamiento, no, en realidad habían intervenido un, un, a un camión que llevaba una cantidad de droga y esa droga después quemada desapareció, no se sabe bien qué pasó. Eh, así que bueno, la policía claramente tiene tiene mucho que ver con esto y se lleva también sus sus lindos billetes. Eh, te quería preguntar, eh, hablamos de ellos, ¿no? De de este, de este estado, de esta policía, pero bueno, de este lado también estamos nosotros y, y nosotras, ¿no? bancando como la parada eh, con las diferentes organizaciones, con diferentes coordinadoras, con Mamá Cultiva, Eh, ¿cómo caracterizarías vos a, al movimiento, digamos, cannabico eh, hoy en día eh, en este proceso de, de lucha, ¿no? y de resistencia constantemente. ¿Cómo lo caracterizarías y cuáles te parece que son los desafíos más prontos y cuáles son los más a largo plazo que tenemos como movimiento cannabico, si se quiere? Mira, el, el movimiento cannabico en los últimos cinco años ha tenido un despegue muy interesante digamos, a partir de de de que están sumadas nuevas organizaciones y agrupaciones que algunas han logrado la personería jurídica, eh, es decir, que ha pasado de un movimiento que muchas veces era más clandestino a, sí. a dar la cara con todos los peligros que se involucra, ¿eh? no, no estamos diciendo que antes éramos delincuentes y ahora no lo somos ni nada por el estilo, no. ¿El sino de que eh, salir y dar la discusión pública y dar la cara y te lo dice alguien que ha dado la cara <risa> en muchas entrevistas televisivas en, en lugares no amigables, sé lo que es, es difícil. Eh, en algunos casos puede tener consecuencias penales. Ah, eso se está revirtiendo porque hay digamos, hay un cambio social, un cambio social importante, pienso yo, en gran parte por la revista THC, hay que reconocerlo, porque es una revista que instaló el cultivo porque saca un montón de gente famosa en la tapa, porque nosotros hacemos un trabajo bastante detallado en los medios, tenemos muchas conexiones con muchos medios, pero eh, lo interesante es que hoy las organizaciones canábicas están tomando el lugar que deberían haber tenido siempre. Eh, que es el lugar de, de organización, por ejemplo, de la marcha, Hoy la marcha la hacer una conferencia de prensa de las federaciones, ¿no? De FOCA, la Federación de Organizaciones Canábicas Argentina. La Federación, digamos. Eso es interesante, digamos, se están reuniendo, tienen asambleas, es decir, estamos en un momento de, de organización muy bueno, muy fuerte. Eh, por supuesto que faltan para mí, ¿no? litigio estratégico, etcétera, asociarnos con el movimiento de mujeres, con el movimiento de la diversidad sexual, con el movimiento antipunitivista y el no a la baja, etcétera, digamos, tenemos que empezar para mí a vincularnos eh, con otros movimientos, ¿no? y seriamente intercambiar información entre nosotros. Eh, y experiencia, ¿no? porque el movimiento de mujeres, con el movimiento de diversidad sexual se pueden ganar muchísimas experiencias, encima a nivel parlamentario sobre todo, han tenido un, este, una fuerte impronta Y, y me parece que ese es el objetivo a la larga para mí empezar a titular con otros movimientos y hacer entender que la política de drogas es, es algo importante transversal eh, a hombres y mujeres, que afecta mucho a las mujeres eh, cuando hablamos de menudeo y este, y, que, y que claramente tiene que ver este, con uno de los reclamos más sobre las libertades eh, individuales y también de derechos humanos por, por la situación carcelaria que está involucrando, por eso hablo del del antipunitivismo, ¿no? Este, de, de, de asociarnos y lo estamos haciendo porque de hecho hay cada vez hay mejores lazos con pensamiento penal, con el CELS, ADC, que es una organización de derechos humanos, acaba de apoyar un eh, un reclamo, un amparo de cannabis medicinal en la Pampa, es decir, es, de a poco ellos también van entendiendo que esto es un reclamo genuino e importante y urgente. Así que creo que es, el, el, el, el movimiento se está organizando. Creo que el paso siguiente es la vinculación y la, la articulación con otros movimientos Emilio, eh, el libro que publicaste en el 2015, bueno, de título lleva Un mundo con drogas, como abriendo también ahí el abanico no solo eh, la cuestión de la marihuana y te pregunto un poco en qué onda el libro, de qué manera eh, le metiste la investigación por ahí y cuál sería una verdadera eh, lucha contra el narcotráfico y tiene que ver con estas cuestiones, bueno, de qué criterios quedan en la cuestión de, de la droga como un, un consumo responsable, esta cuestión de la autorregulación, de la regulación, qué, qué, qué entendiste por ahí o qué qué laburo te llevó a investigar para el libro. Mira, el, el libro es una investigación que se hizo en seis países eh, que están saliendo de alguna forma u otra de la prohibición o más que nada de, de, de, de, del discurso de la prohibición. Es Estados Unidos, en, en el caso de Estados Unidos estuve en Colorado investigando la regulación del cannabis, fue eh, votada en plebiscito por la gente. Uruguay, por supuesto, Bolivia por la hoja de coca. Suiza por las salas de consumo y la reducción de daño, las salas de consumo controlado de heroína, que fui a esas salas y también pude entrevistar a, a los pioneros de la reducción de daño, y bueno, por supuesto los clubes de cannabis en España y Holanda a partir de los coffee shops No incluí Portugal porque Portugal solamente despenalizó la tenencia y además tiene para mí un defecto bastante grande que es Eh, pena con el tratamiento, digamos, ¿no? si la persona tiene un problema de salud, hay una intervención coactiva para que esa persona se trate, por eso está fuera. El libro lo que busca es mostrar que hay formas de salir de la prohibición, porque durante mucho tiempo, en muchas charlas que tuve con muchos políticos y políticas, siempre me decían, bueno, es cierto que la prohibición no funciona pero no hay otra cosa. Y lo que yo quería mostrar es que hay otras cosas. Eh, que hay distintos sistemas que están naciendo, algunos son más antiguos, otros son más nuevos pero que hay formas de salir, que no es fácil salir, que implica otros desafíos, pero que tiene ventajas bastante grandes. Eh, y bueno, el libro tomó tres años para hacerse, pero es un libro que en verdad se está haciendo hace mucho porque de libro se se nutrió de contactos de la revista THC, de contactos que tenía del diario Página 12 cuando trabajaba ahí, este, de contactos que tengo como activista, etcétera, y de mucha lectura, digamos, de documentación y de muchos viajes que había hecho en otros lugares. Entonces, creo que eh de un aporte. El libro por supuesto está desactualizado, ahora estoy leyendo la, la futura ley que se va a votar en Canadá para regular el cannabis en Canadá, entonces van a sí. seguir pasando cosas. El libro simplemente muestra un momento que es entre 2010 y 2015 en el que se empiezan a suceder la mayoría de estas cuestiones eh En, en Europa y en América, digamos, ¿no? Los cambios, y las salidas posibles a la prohibición y lo que trata de mostrar es que se puede salir la prohibición, digamos, en el combate el narcotráfico, es lo que dice el director de la revista Seba Basalo, ¿no? El narcotráfico es el invento del Estado, es un invento del Estado. Cuando se reguló el alcohol, se acabó se acabó el Capone y se acabó la mafia del alcohol. Digo, sigue habiendo contrabando, seguramente lo debe haber todavía pero no, no a los niveles que había durante la prohibición, entonces es claro que la única forma de terminar con el narcotráfico es regular las sustancias, ver la forma de regular el acceso y de contener el fenómeno. Eh, las drogas no van a desaparecer, los usuarios no van a desaparecer, por más que matemos un montón de gente como ya lo venimos haciendo. Este, y lo que hay que hacer acá es contener ese fenómeno y, y insisto que es muy importante el cannabis, porque el cannabis, esto lo descubrieron los holandeses, no la puerta de entrada a las drogas duras no es la marihuana, sino el dealer, entonces es todo lo contrario. Si uno logra que el acceso al cannabis sea seguro, que las personas no, no vean un dealer para comprar cannabis, que el mismo dealer probablemente les ponga otras ofertas. Claro, claro, claro. Eh, vale, creo que mucha gente no pruebe estas sustancias que por ahí este, son son más dañinas para la salud dependiendo de cómo se las consuma, digamos. Tampoco me quiero poner paternalista. No, no, no. no, me, no me gusta esta discusión de cannabis sí, cocaína no, pastabace no. Mira, yo defiendo a todos. Sí, sí consuma por si era o consume a o sea, acá nadie te puede penalar por hacerte daño a vos mismo. Eso desde el vamos, en todo caso darte una mano si la necesitas y si la estás pidiendo. Sí, eh, qué interesante esto que decís. Ahora, como para ir cerrando con respecto también a, al rol que que juegan un poco las farmacias y los laboratorios, bueno, en Israel Eh, veía ahí en la revista THC que el eh, cannabis medicinal está disponible en las farmacias. Sí. Eh, 25 farmacias israelíes comenzaron a vender el cannabis y la compañía Superfarma, Parma sería planea expandir las ventas a 50 sucursales en el marco de bueno, estas nuevas regulaciones eh, legales. A mí la verdad es que muchas veces hay planteos de si este de nuestra farmacéutica la que lo, esta, estableció la prohibición y la sostiene. La verdad es que hay una suma de factores, ¿no? eh, que establece la provisión y que va desde eh, la industria de las armas, la industria del control, eh, las distintas fuerzas de seguridad, o sea, la provisión le da de comer a mucha gente. Por supuesto que a la farmacéuticas seguramente también. Eh, creo que lo del cannabis sí, eh, es interesante porque si bien ya había desarrollos farmacéuticos en el, el Sativex, por ejemplo, que es un extracto de la planta, había cuestiones sintéticas, el Cesamet, etcétera es importante que también se, se pueda producir el cannabis como medicamento, digamos. Me parece que las dos cosas son importantes. El problema es que se quiera hacer una hegemonía o prohibir el, el autocultivo y solamente dejar los medicamentos eh, farmacéuticos. Eso me parece un error. Eh, y, y, y no me parece a mí, lo también lo, lo vio así la Corte Suprema de Canadá, digamos, ¿no? Porque porque digamos, porque todos tenemos derecho a tener una plata en casa, eso no hay es ninguna duda y porque mucha gente puede hacerse un extracto, elegir la variedad que le guste y hacer su propio extracto en la casa, tomando las precauciones que hay que tomar, digamos, ¿no? eh utilizar el gotero, eh, usar una, eh, un alcohol comestible para hacer el extracto, etcétera, ¿no? Y, y, y mucha gente también necesita el cogollo porque lo que necesita es el famoso rescate, ¿no? como existe el rescate de morfina en los hospitales cuando hay mucho dolor. También está el rescate vaporizado de un cogollo. Claro. Es otra técnica, por ejemplo, en, en esclerosis múltiple sirve muchísimo. Entonces, eh, los laboratorios no te van a mande un cogollo, vamos, vos lo puedes hacer, los tres metros lo pueden mandarse, lo fue vender un laboratorio, lo puedes producir vos. Me parece que hay que generar varias eh, puertas, ¿no? Hay que generar accesos y no no quedar encerrados en los laboratorios, pero no me parece mal que los laboratorios fabriquen, produzcan y que de una vez por todas reconozcan que acá hay un valor de un potencial terapéutico, eso no me parece mal. Ya era hora, de hecho este porque también entiendo a la gente que te dice, no, "Yo no quiero cultivar, quiero comprar un aceite en un laboratorio que esté testeado", etcétera, y me parece bien, como comprar otro medicamento. El tema es que como al no ser un medicamento, y esto lo, lo venía leyendo de la regulación del Canadá, a muchos pacientes se les complica porque la aseguradora no se los cubre, entonces ellos van a un a un Compassion Club, sería ¿no? Un club de los compasión donde les dan cannabis o, o compran cannabis este en un dispensario y y eso se los devuelve la otra sociedad porque no está declarado medicamento y entonces se les, se les transforma en un costo grande, sobre todo cuando precisan dosis altas eh, en casos de dolor crónico, dolor neuropático, etcétera. Y entonces, si vos y es una de las recomendaciones que hace el grupo de expertos que asesoró a, a los canadienses, ¿no? una de las recomendaciones es que se que se vea el cannabis con un medicamento que sea aprobado como medicamento para que la salud social lo cubra. Claro. Y después y, y además, a partir de eso también permitir el, el, el uso fitoterapéutico, por supuesto. Porque además no digo, uno la valeriana, es fea, tiene un gusto horrible, uno la come de pastillas, se la traba para no sentir el gusto, pero uno también la podría cultivar en su casa. Sí, y ahí bueno. te va a estar apuntando con un alma por hacer eso. Me parece que hay que bajar a, a, a cuestiones más de sentido común y lógicas. Es una planta, igual que el algusto de coca, la coca tiene un montón de valores terapéuticos que no están siendo investigados. Y todos podríamos tener una planta o dos plantas o tres, o cuatro plantas de coca en nuestra casa. Este, ¿por qué no? Te pones una planta de tabaco, nadie me va a estar persiguiendo. Por eso digo, hay que eh, tiene que ser razonable en el sentido de que está bueno que esté en los laboratorios, pero también está bueno que cada uno pueda cultivar lo que se le encante. Totalmente. Emilio, eh, como siempre un placer charlar con vos, te agradecemos estos minutos para acá con Radionauta en la ciudad de La Plata y bueno, mañana seguramente habrá multitud en Buenos Aires, también acá en La Plata y en muchas ciudades del mundo en la marcha mundial de la marihuana. Así que no, no tengo los datos exactos de La Plata, pero espero que ustedes lo pasen y que la gente participe mañana. A las 2 de la tarde en Plaza San Martín que no vayamos a Gracias Ahí Emilio, un abrazo nada, grande. Un abrazo. Chau. Hasta luego. Emilio Ruchansky, bueno, coeditor de la revista THC y periodista de investigación, periodista que también lo podemos ver en Canal 7, vestido ahí con un, con un saco y una camisa en eh, Visión 7, que es el noticiero de Canal 7. Eh, el libro este Un mundo con drogas es un poco lo que el último tiempo lo puso ahí en, en la mesa de para consultarlo porque es una investigación más que interesante, como él mencionaba, de toda la vuelta que dio por todos esos países viendo cuál es la temática y la problemática de las drogas en cada uno de ellos. No, no mucho más para para aportar. Oh, le tiraste una papa caliente y, <risa> no, no, a reniendo a, a, no, a <risa> Pensé que me hacía como voy a decir vale, algo, dale me que me Le metemos música entonces. Eh, es, que, eso quería. Eso que comunicando. Eso quería que, que le pongamos música. Música entonces, señor director. no quiere que crezca yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poder morder que no soy un virado que me acuerdo de como reír y si estás a mi lado te juro no te voy a mentir ni te voy a vender ni te voy a vender. te voy a curar te voy a curar lo mío es pavo lo mío es pavo lo tuyo es pavo me loco y me dijo de cómo hay que hacer para poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender que en la vida y un sueño y esta vez yo lo quiero sacar yo no quiero otra vuelta quiero esta para disfrutar lo que hay para mí lo que hay para mí creo que hay para vos lo que hay para vos, llegamos hasta acá llegamos hasta acá vamos a ser la voz. de receta por esta vez y voy a cambiar el humor que en la noche se aleja pero no hay sol Miro de riojo y las hojas ya puedo ver y las flores que vas a dar y me pongo contento voy a tener a fumar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 Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta 106.3 and speed where you know, lo peor ya paso well, al fin de you know, besides, me you know, you know, you know. 1731 son los minutos que han pasado desde las 0 horas pero desde que arrancó este programa son dos horas y media lo que han pasado. Entramos en zona de definición, porque entramos en la última media hora de programa, pero con mucha información porque sigue cargado. Este lo peor ya pasó. Agradecemos y saludamos a la gente que se comunica vía redes sociales, ninguno incluso algunos plantean un cambio en el nombre o como una, un anexo en el nombre decir lo peor ya pasó o no, como diciendo todavía quedan unas horas del viernes en este juego que hemos armado de que lo peor todavía no sabemos si pasó. La gente hace sus aportes y también está participando del sorteo que parece que bueno, una birra no va a alcanzar, pero bueno, ese es el, el trato que habíamos hecho, era un solo litro de birra, así que vamos a tener que hacer un sorteo en vivo para que la gente no piense que estamos metiendo Exacto, mano, que la suele pasar mucho. Eh, recuerdo que cuando yo estaba en otro programa acá no me dejaban participar de los sorteos. Eh, bueno, ¿qué va a ser? La vida es así, pero lo peor ya pasó. Sí, hay <risa> mensajitos que, que nos siguen llegando. Sigue llegando... Siguen hablante llegando. Adelante, usted, Sebastián. Dice, "El martes tuve una peña, comimos un lechón con abundante vino." Qué leíste? Qué bien, hace dos días que no como y hoy me invitaron a comer un cordero. Lo peor ya pasó, así que voy de una. Nicolás de Ameguino, Buenos Aires. Saludo grande. Me pero... gusta esa actitud, me gusta esa actitud sí. que la ironía, ¿viste? Igual porque la viene si no te tengo ninguna desgracia. Echón el martes, sí, cordero el viernes. ¿Qué no puede? Nico, no te agarrate, sacate foto y mantené el recuerdo porque no sé por cuánto esto sí, empieza sí. a mermar. Está corriendo más rápido que el dólar. ¿no? Sí, es... sí, total. Saludo grandes para Nico de Ameguino. Y uno más que dice, lo peor que me pasó en la semana es no tener tiempo de ir a comprar los 2 millones de dólares que nos permitió Estoy nuestro cual. presidente, ojos de cielo, eh, en este país maravilloso donde el gobierno predica con el ejemplo en trabajo, honestidad y sacrificio. Como Mauri, que juega al golf y no en su cancha preferida porque piensa en el bien común del trabajador. Orgulloso de tener el mejor equipo de los últimos 50 años. Si se puede, sí si se puede. Ahora, hablando en serio, Lo peor que me pasó fue tener que laburar por ser pobre, Leandro de Cava. Me gusta este espacio catárquico que sí. está que se está tornando lo peor ya pasó como para sí. también liberar el viernes y ahora sí comenzar después de hacer esta catarsis. Bueno, Destapamos yo algo con, donde eh, nos encontramos con el audio de Pili, me di cuenta que hay un seguimiento tipo terapia grupal, claro, ¿no? El tipo, llega este momento Claro, bueno, vuelvo a decir qué es lo que me viene pasando con el plomero que ya hablé la semana pasada, vale, porque dice vale. yo ya me comuniqué con ustedes. Me gusta igual que generemos este espacio para que la gente sienta que está haciendo terapia claro. de grupo, Es como ¿no? una como una función que tenían los medios de comunicación, contención, sí. contención, contención. Claro, estamos brindando estamos ahí, brindando una gran contención eh, a a los amantes de la de Rayonauta. La gente en el Facebook pregunta si va a haber cobertura del mundial. De lo peor ya pasó. Estamos tramitando la visa para Rusia, que no es fácil. No es fácil, no es fácil para enviar a nuestra periodista deportiva ahí con que... directo con Vladimir. Sí. No se puede contar. Ah, bueno, ah, bueno. Entonces, Sí, sí bueno, se puede contar. En este momento sí acaba de perder la posibilidad de entrar a Rusia. Eh, lo cierto. Pero no nosotros. Es que estuvimos eh estuve pensando puede ser la columna negra del mundial. La columna de Claro, como me el ve sol. el lado B, la columna negra. La columna pero, ¿sabes negra, yo sé que no me gusta porque el, la, la oscuridad como no, que siempre lo de denota ahí, eh, lo malo o lo negativo. Sí, claro. Pero es cultural, hay otros que el negro los pone pum para arriba, pero igual, pero, el negro eh, acá sí la tira para abajo, la tira para abajo. Sí. De hecho, el teniendo color. en cuenta lo que hablábamos al principio sobre plástica y que es la ausencia de todo lo otro, creo Ese. que justamente es todo lo contrario, ¿no? Porque el negro Esa en este caso Esa parte de la que más fea suena sí, claro. la ausencia de todo la ausencia de todas la las otras gamas. Pero Quimos, hay mundial, hay mundial hay cobertura, hay mundial y hay viene. cobertura eh, de la que quieran, de la que pidan, porque pueden pedir también, ¿no? Decir, bueno, che, negra, quiero que hables de tal cosa, ¿no? Del estadio tal. Bien. Bien. En este caso, eh, la semana pasada estuvimos pasando haciendo un repaso por uno de los eh, países que va a estar compartiendo el grupo D con Argentina que fue Islandia, ¿no? En este caso tenemos Croacia y para hacer un, un gran programa te, terminar cerrándolo con, con un broche de oro, tenemos información también sobre qué pasa en Croacia, que va a ser el segundo país que el segundo partido que va a jugar Argentina sobre la situación de la marihuana en Croacia, ¿no? Que es este país que, ah, eh, que está en el mismo grupo. Lo que es armar un programa canal. Lo que cómo es lo articular los movimientos, articula, ¿no? Impresionante. Eh, no voy a dar mucha más información de esto porque lo mío es más futbolístico, pero eh, comentar que sí la situación es, es, es legal la marihuana es la, es legal eh, en como dije? Croacia. Ah. <risa> la situación. <risa> un vacío, un vacío legal sí. de la marihuana la medicinal fue. en Croacia. De la veja medicinal. <risa> Hay alguna alucinante por acá que no, no estoy No es que estamos no sé, la gente no sabe, pero hay una guitarra sonando en fa, en fa, en fa desde que arrancó el programa. Había arrancado la... en sí. Había arrancado y... exactamente, estamos llegando a ese plano donde tac, voy a una variable, fa. una variable. Eh, bueno, el uso medicinal de la marihuana en Croacia Eh, es legal pero si sí se dia diagnostican determinadas enfermedades que claro. tienen que ver con el sida, el cáncer, la esclerosis múltiple y la epilepsia. Efectivamente como último recurso. Que ahí sí es para todo sí, lo Sí, está, está jugado. Que está hablando acá poco. Pero eh, bueno, igualmente hay una situación con el uso recreativo que si bien sigue siendo ilegal, eh, la posesión fue despenalizada. Eh, que es muy diferente digamos a lo que pasa acá en Argentina sí, porque sí. si te ven con un porrito en Plaza Moreno seguramente los Pitufos eh, te hagan complica, alguna causa, llamen los sí. tanques, esas cosas raras que se hacen. Portugas. La... Sí, sí, totalmente. Salís en, narco, en la foto narco de la semana. <risa> Pero por un, eh si por al... tuca en Plaza Moreno sí. grandote, pegadísimo. Golpe al turiquismo narco narcoturiquismo narcoturiquismo <risa> <platense. risa> Negra, pero todo esto tiene que ver porque Croacia es el segundo rival de la selección es, Argentina Es el de, segundo a, rival. y tiene, bueno, muy buenos jugadores que los conocemos de quizás otros equipos, eh, pero bueno, Croacia es va a ser la quinta vez que eh, va a participar de un Mundial, o sea, no tiene mucha mucha experiencia y en el 90 fue donde se crea esta selección después de la independencia de, de, del desprendimiento con Yugoslavia eh, en el 90, o sea que es una selección muy nueva, muy claro. virgen en algún sentido y eh, el, la, lo, lo máximo que ha alcanzado, que, que no es menor porque viene de una clasificación que también fue muy buena Eh, fue un tercer puesto en el 98 en el Mundial de Francia donde hizo un despliegue digamos magnífico que tuvo que ver con otros factores exteriores a, a la selección croata, pero que eh, bueno, pudo pararse ahí y decir, bueno, yo estuve tercero en el 98. Después hay una hay una situación con algunos de los con la clasificación previamente habíamos estado hablando de Islandia que salió primera en el grupo de las eliminatorias en su momento, abajo estaba Croacia no eh, cuando estaban disputando las eliminatorias contra Turquía, Kosovo, Ahí, Ucrania y Finlandia. En ese mundial 98 creo que Davor Suker fue el goleador de los croatas, un juegazo. Nadie, bueno, me quedo no. hablándose. Sí, no, no. eh, bueno, lo, me lo acuerdo, me lo acuerdo, me lo acuerdo. Pues Miré para allá, pero no, Hoy, no, no está, eh, está concentrado. Claro, está concentrado no, no, buscando ah, pues, información. Ah, eh, otra canción eh, seguro para... Exactamente, el operador, pero bueno, ese, me acuerdo la camiseta porque era la marca Lotto que también entraba en la disputa de marcas que metía un cuarto puesto Lotto contra Nike, Adidas, Reebok, todas las grandes marcas. Lotto no es una, es una gran marca, pero no es tan grande marcas sí, no. y justamente auspiciaba la camiseta de Croacia. Mira, buen no. dato. Ah, y con respecto a a lo de la semana pasada que nos había quedado de Islandia sobre los jugadores que ahora les vamos a entrar también a, a Croacia con eso, Eh, realmente era como vos decías, los jugadores eh, islandeses eh, tienden, o sea, en su mayoría son amateurs. Claro. Eh, hay muy poco, muy poca cantidad de profesionales y eso hace que también se tenga que dedicar a otras cosas, ¿no? De hecho, el, el entrenador de la selección islandesa, que no me quiero olvidar eh, el nombre, Eidur No, Eidur no es. Eduardo. Ei Eimir. Hoy anduvo un Eimir por acá. un Eimir muy un Eymir Omar. Eh, él era dentista. Ahí eh, Eymir. o sea, es dentista ¿Es y dentista? es entrenador de la selección islandesa. Eh, fanático del 4-4-2. No así, eh, es Latro Dalik, porque tienen nombres complicados encima, eh, el croata que es DT de, de la de la selección que es más fanático del 4-2-3-1 mucha consonante una... y poca vocal, muy sí. poca. muy poca. Muy muy poca. Y abundante consonante, ¿no? Eh, hay una situación con la con las hinchadas eh, de que han desplegado algunas banderas estos últimos años que no fueron muy gratas eh, y que han eh, han sido acusadas de violentas y barra bravas. hay dos clubes muy grandes, eh, los, los que están más arriba, digamos, en en el top, Black Blue Boys. Eh, y la torcida Esas, la, torcida, dos, la torcida la torcida Sí, la torcida Split. La Ahí torcida está. Split. Ambos grande eh, cine, tienen ya. grandes hinchadas que eh han generado disturbios en los en los encuentros mundiales y que además eh, han desplegado banderas que han sido racistas y que han hecho que eh, en, en encuentros internacionales, no solamente un mundial, han hecho que eh, se suspendiera a la selección por los dichos, por los gritos, por las banderas de las hinchadas que se han gestado en eh en lo que, que no, lo no van a entrar con... mucho porque te mete un tanquetazo Putin. Sí, asociado tanque, al con el Eh, inglés que bueno, claro. ya sabemos, ¿viste? Por dónde claro. viene la mano. Sí, eh... no, no, Putin te, hace, te mete un bombazo sí, ahí, sí, que la tele, no lo enfoca, la tele no enfoca, enfoca, lo lo viste en esa imagen y Puntito te rojo te sí, destruye sí, sí. con un tanque Pun de guerra. Puntito rojo. Ruso, que no se ve, no se ve nadie lo ve, pero lo <risa> No sé, yo no hablo con él. ¿Sabe qué estuve buscando eh resultados de partidos que se hayan cruzado Argentina Croacia. Bien. bien. ¿Eh? ¿Qué tenemos? Y bueno, podríamos hablar de que los tenemos de hijo, pero vive que oh. un día el hijo se revela. 0-0 a cero, Croacia, amistoso internacional año 94, recién formada Croacia, gateaba. Claro, cuatro años sí, sí. tenía. 4 años, estaba gateando, todavía no sabía que era redonda. No, igual muchos croatas Habían jugado en la anterior selección Yugoslavia de claro. eh, de Yugoslavia, de hecho creo que hay alguno que cumple también récord de haber jugado con más de un eh país en mundiales, como que una vez representó a Yugoslavia después sí. de la partición a tal claro. y después se volvió a partir de vuelta y quedó otro. En el año 98 ganamos 1 a 0 en el Mundial de Francia. Ahí comiences claro. a mi recuerdo con Croacia. Ese es el Mundial que Croacia sale cuarto. Él tiene una camiseta muy particular a cuadros, a cuadros, la exactamente. Je, a la ajedrezada le ah, dicen en la selección ajedrezada. En el 2006, amistoso internacional 3 a 2 y en el 2014, amistoso internacional 2 a 1. Argentina siempre No, no, perdón, el 2006 Ajá. ganó Croacia 1-3 a 2. No ah, me acuerdo cuándo se hizo uno gol Messi ese. Era eh, no, entonces... Bonadeo. No, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero sé lo... que era andaba por ahí, eh. No Vi lo que es Bonadeo y lo que es Fabrigna, cosa impresionante, pero no no tiene que ver con Croacia. Bueno, pasamos a la formación de la selección croata como para ir cerrando, pero bueno, igualmente si bien ver, los tenemos de ojos, sabemos que tienen sí. buenos jugadores. Pero los marca Facio ahora o los marca mercado, los marcan gente que capaz que en croata se da media vuelta y pum, automáticamente, porque Mache ya si sigue como va, le va a ver el número a todos, absolutamente sí. a todos los croatas y eh, necesitamos gente que corra, porque los croatas corren mucho. Se va a aprender los números, seguramente sí. las camisetas sí. del la la al plantel seguro. al plantel argentino actual varios croatas eh Ojo, varios está, está, croatas. está Luka Modric, está Rakitic. ¿Modric ¿es croatas? Es croata, croatas. Es croatas. Croatas, muy chulas. Mira, el Modric. Muy buen jugador, está Rakitic también si viene eh él viene de la selección suiza en su momento, Mirá. hoy está jugando para Mirá. la selección croata y Mansukits. También, que, también gran nombrecita. jugador. Nombres que por ahí te pueden generar. y que aparte han se lo han cruzado a Messi en varias el, ocasiones, claro, ¿no? Claramente. Visto, sí, sí, sin duda, sin duda, eh, sin duda. hay una situación con Luka Modrić que es el goleador y que es uno de los que estuvo más presente en las eliminatorias, que tiene que ver con un caso de corrupción de fútbol en Croacia, pero que la vamos a dejar ahí. Está acusado Queda de falso violento. testimonio, tiene una relación ah. con las hinchadas, llamando una, una gran ahí, ahí y eh, pero bueno, igualmente va a estar participando del del Mundial que se va a estar realizando en Rusia. Ahí va. Eh, bueno. vamos a las convocatorias que sí. tuvo la selección de Croata. Eh, los porteros son Daniel Subasic del Mónaco, los porteros, Lobre portero. porteros. Ah, porque sale en Centroamérica este programa claro. también. Claro. Este programa sale en Centroamérica. Arqueros me suena No, no entiende nadie. Acá. No entiende nadie. No entiende nadie. Arqueros no entiende nadie. nadie. Lobrek Kalinic del legend Dominic Livakovic del Dinamo, en la defensa Domadog Degan del Liverpool, Sime Josip Matek de el Dinamo, el Atlético de Madrid, Ivan Strinic del Napoli, Marin Leovac de PAOK, Zoran Nisic del Hajduk En la eh la pronunciación era, ¿eh? Bien, ¿no? Centrocampista acá bien. tenemos a uno de los de los mayores goleadores, Luka Modric de Real Madrid, Iván Rakitic del Barcelona, Milan Valdez, de Fiorentina, Marco Rock del Napoli, Filip Gradarick de Rijeka, Mario Pasalic de Spartak, Nicolás Blasic, del Everton. Varios equipos que yo te los nombro Fiorentina, Napoli, Real Madrid, Barcelona, que Están pueden el Atlético de, play, claro, todo de Madrid de puede jugar Bertelick, Sebastián Bertelic. puede Iba a preguntar, ¿vale guarda meta? guardameta. El ¿vale? guardameta. guardameta, pero siempre guarda, guarda. se está dejando portero. Es Hoy garpa portero. Hoy garpa portero. Eh, arriba es están trofá. Mario Mandzukic de la Juventus, Ivan Perisic del, del Inter, Nikola Kalinic del Milan, Andrés Kramaric del Hoffenheim y por último Antrerovic del Eintracht. Esa es esto toda esto. la formación y toda la convocatoria de la selección bien, croata. Bien, bueno, veo que tiene la data fresca y puntual de la selección que... croata. Sí, es sí. como escuchar una cinta de atrás para adelante y ¿La, la negra funciona sí. <risa> sí. es, es demoníaco, se... ¿no? Demoníaco. Hay que pasarla el después al revés capaz que está diciendo algo claro. al derecho. Ojo. Bueno, negra y nos toca con Croacia el segundo partido. El segundo partido. El segundo partido. El segundo partido. Sí. Primero Croacia. Islandia y bueno, ingenia para el último. A lo último la semana que viene vamos tra trayendo algo de Nigeria por ahí, podemos meter una música, ¿no? Por ahí la una sea, música croata, sí. no te la aseguraba, pero eh, alguna cumbia nigeriana, ¿verdad? No, sí, sí, yo eh, sí, pero eh, sí, música de croata. De el, wow. los... No, no, no, es un decir, es nos un decir. Nos vamos con eh reggae, croata. No, no, no, no. Pero sí de que nos toca, bueno, Croacia para el segundo y nos queda eh, Las Águilas Negras. Nigeria. Las Águilas Negras. Y después bueno, ni grabar, hay que empezar a ver ahí que aparece del mundial. ¿eh? Un <risa> estadio quizás. Pueden empezar los estadios. estuve viendo día por un, un canal de tele. No vamos a bueno, quemar va a nada, vamos a esperar que la gente se comunique y que, que no sea... y que haga, haga su magia. Creo que lo que va a sonar es eh, una de sus recomendaciones, me parece. Una de mis recomendaciones, vamos con Plantala de Sara Eve y Cumbia Quirs. Santa fresina colombiana, chilena ecuatoriana, caribeña panameña, argentina villera, mándale pum, parrisha verdadera, peruano mexicana, clásica o moderna, grupera marinera, que bien te queda que lo hagan de esa manera, hacelo como quieras, créeme mándale pum, lo que queda del rock, pan pan cran fash what, dale guacha guata fuck Anébla es un desastre total, a la música ambiental yo le mando metal para mí eso no es normal, hago bien hardcore mal. Le espero en el corral baila como un animal del pueblo original. El pueblo original, Hay una flor esperando en el balcón yo te quiero corazón y no te tengo reinco, no no no. Hay otra flor, está creciendo en el rey flor. Yo te quiero pora Y no te tengo rencor no Fumo del malo y del bueno veo pasar el tiempo soñando lo que quiero queriendo lo que sueño en este mundo en este mundo violento hay muchos agujeros miro para afuera una piba en la vereda creo que esta cualquiera y su mirada me perfora gracias a la fauna y por culpa de la flora gracias a la flora y por culpa de la fauna y cantala Hay como te gusta comprar planta la esta plantación no se tala se tira la semilla se cuida arranca la y se tala hay como te gusta fumar fumala ahora va a empezar a girar pásala se tira la semilla y se espera dice si así hay una flor espera suele valcos yo te quiero por amor y no te tengo a comprar plantala esa plantación no se tala se tira la semilla se cuida arranca y se escala hay como te gusta fumar chimbala ahora va a empezar a girar pásala competir Sarayevo y destruir y construir añadir mentira y la nada verdadera Vos tomarlo como quieras peor ya pasó la intro al fin de semana en ahora sí, la recta final de lo peor ya pasó, pero programa recargado y no podía faltar la otra columna que tiene este programa, que se compone de columnas, o sea, esto es un contrapiso medianamente elaborado muy buenas columnas y un techito que estamos terminando de armar. Llega una columna que tiene mucha repercusión del otro lado y me han dicho, "Che, muy buenos sobre la tecnología." Por el señor Diego Romanelli que lleva adelante la Diego Columna. Diego, buenas tardes. Buenas tardes Faca, buenas tardes mesa y buenas tardes audiencia. Eh, me pusieron en la vara muy arriba. Pero es lo que dice, esto es lo que dice la gente, esto es lo que dice la, la gente. gente, la gente. Lo, en la calle, la gente la, es la, calle. la gente, la gente, la la gente, gente. La gente. Eh, Francisco de Narváez y su campaña con la gente eh pudo pagar todo. Servicios al día, estamos no, no van a cortar no, nada. No, el servicio no, pagar. Era otra cosa, la quimos una maniobra, tesis. una tesis. La tesis ¿Eh? mucho más Eso. importante Ah, sí, sí, ahí se pone la moneda y cuánto vale siente? te la pago. ¿Cuánto vale? Sí, ¿cuánto con <risa> la conseguiste? Eh, en dólar eh, a esta hora del día unos 100 por lo menos, mira. Está carito. Eh, quería ¿Sí? agregarle una cosita que está sí, escuchando, sí. por nunca dejes de escucharlos, eh, efectivamente Croacia eh, tercero tercero no cuarto tercero, tercero no cuarto tercero. y Davor Zucker goleador sí, es impresionante. Ah, está al porque me hicieron sentir No, te siente viejo te, te, heavy, miraron todos diciendo vi... quién y yo tenía seis años, yo tenía ocho años, digo, ¿cómo? Davor Zucker junto <ríe> al Bati, <ríe> junto al Bati. Pero junto le gana Bati. porque no hizo tantos goles de penal como Bastituta. Claro, dato de Que color. metió como si sí, el Bati en esa época. Exactamente. Digo usted, entonces, Bueno, poco tiempo, mira, el tema es que escuchando que tenemos que mandar un corresponsal a una corresponsal a Rusia, Quería hablar sobre cookies, cookies, que no son galletas, <risa> pero cookies. es una galleta informativa en verdad. Claro. Ahí va. Que son nuestros datos. Nuevamente hablamos de datos y esta vez nos está nuestro amigo Mark Strands Heyher, que puede jugar en Croacia tener que ¿Sí? la mente ¿Sí? que sí, sí, ¿no? sí. eh, quería hablar sobre los cookies y bueno, él control... pregunta el operador, ¿qué es? El operador que los cookies es eh, como la red funciona o sea, a través de nosotros con nuestros datos. Ahí está. Hay algunas páginas que vos te metes, te pregunta que te vas, vas a aceptar cookies, aceptás cookies, sí, querés cookies. Lo que haces y eh, ya qué, qué páginas claro. No, vamos a entrar en detallado, de en definición fina. Así no, por, de eso, por eso, por eso. utilizas, utilizás cookies, eso parece muy seguido. Yo no tenía mucha idea, no tengo. Nunca hay que aceptar. No, Dice, claro. no el cookie Ninguna eh, página. Lo único que hay que aceptar es cuando te aparece un cartel que solamente dice continuar, ¿no? Como que bueno, es claro, esto sí, o no continuas. Sí, sí. eh, el cookie lo que hace es eso lo ha tirado Twitter esta semana, como un montón de choclo continúan, ni te leo continuás. continuar, o sea, sí, sí, sí, sí. Entrego todo, que, que es lo que estoy entregando? Eh, Acepto continuar. las condiciones continuar. de uso y términos, sí, sí, Si luego uno nada, lo hace ¿verdad? con el home banking no lo va a hacer con el Twitter. Claro. Bueno, los cookies eh, básicamente es eh, estás aceptando que la información tuya, tus hábitos de navegación o intento de spyware. Sí, spyware. Ese me lo han dicho lo, lo, los técnicos de claro, exactamente, Tempo. que los programas espías, básicamente se te metan a averiguar qué busca el señor Facundo Pérez en internet. En internet. Bien, bueno, ya igual algo eso voy preso, pero el <risa> peor si, si se dieran cuenta de todo. Digamos eh, y acá donde voy a sintetizar ¿Cómo evitar esto? Google ha dado una herramienta que igualmente te pregunta, es no es tan invasiva que es eh, la ventana incógnita. Claro. No la famosa si incógnita. se han metido a buscar sí. yo tenía cosas. Yo tengo un amigo incluso que hasta sabía el atajo en el teclado. Un día voy el... Y yo voy dice tac tac, y digo, ¿qué hiciste? Pung no acá, te manejas acá, pum, nadie sabe dónde te metiste y digo, nadie sabe de los jile que estamos acá, pero uno que sepa puntoquicito sabe cómo sabe dónde te metiste en todos lados. Control Mayus N. Ahí está. Yo si no me acuerdo, tup apareció Uf. la la oculta, la incógnita. El control mayuscule, eh, lo que no te hace es que, bueno, puedas evitar de alguna manera estos cookies. Cuando hablaba de mandar a nuestra corrompacer a Rusia es porque ¿Quién se alimenta de estos cookies, principalmente las cadenas que te venden cosas como siempre, ¿no? Es un mercado que te quiere vender, vender sí, vender, vender. Totalmente. Como hablamos una vez que los micrófonos están activados y se escuchan y te aparece de repente en el Facebook lo que estamos charlando acá, si hablamos de zapatillas van a aparecer zapatillas, sí. marcas, marcas. Bueno, estos cookies cuando buscas libremente eh, sin entrar a estos incógnitos, empieza a registrar tus deseos. Vamos a dar un solo ejemplo, digo por el tiempo, tus deseos de vamos a hablar de viajar, por ejemplo. Vos querés viajar, decís, quiero viajar a Rusia. ¿Cuánto sale ir a Rusia? ¿cuánto sale ir a Rusia? Porque no le, <risas> No, claro eh, no, no tomas un parámetro de decir, bueno, mirá si en verdad, bueno, ¿qué pasa? Teniendo alguna llegado a despegar.com años atrás me dice, Diego, no te metas, metete, mejor dicho, en Despegar, pero por incógnito. Búscalo como ah. quieras porque nuestra plataforma y todas tienen la gentileza con tu información de saber que Sol quiere viajar a Rusia. Entonces Sol se metió hoy y está 20.000, vamos a leer en dólares porque estamos en un país verde. Eh sale 1000 dólares, vamos de ejemplo, no sale mil dólares ir a Rusia, sale mil dólares hoy 4 de mayo. A solo el interés eso se manigió y volvió a buscar a la noche y fue dos días después y ya no estaba más mil dólares. Estaba 1200. ¿Por qué? Porque es su deseo. metiendo. Es tu deseo viajar, es claro, tu deseo tener claro, eso. Claro, claro, claro, claro. Entonces te Estamos empiezan a, a subir los precios. Total. Mira cómo juegan, ¿no? Estamos en el gran hermano total juegan con el deseo de la gente. Nosotros no queremos ir a Rusia. No queremos ir a Rusia. Que se entienda que no queremos ir a Rusia. Buscar Googlealo. Google, no queremos ¿Cómo no viajar a Rusia. Claro. exacto. Ahí está. ¿Qué me recomiendas, compañero, esta amigo? Échate por 500 pesos. Me recomienda buscar o sea, en incógnito. Plata, tomar el dato y saber que la información que siempre va a ser la misma porque está en incógnito. Buscarla a la vez por la aerolínea directamente y va a estar más barato aún. Porque qué sirve de esperar. Para las propias de la aerolínea. Claro, eh, te intercala todo un montón de cuestiones de todas las aerolíneas y se, se llevan un Una un restito. Exactamente. Pero bueno, ¿Despegar? más adelante lecciones buenas. Perdón. No, no, no. No, que más adelante le podré Peor. brindar un montón de páginas de por el estilo para que sea mejor que exactamente de despegar y todas esas cuestiones. Ahí esto tiene que ver con la. Y por ejemplo, la compra de artefactos, sobre todo Mercado Libre, Mercado Libre labura del mismo modo, no, labura del eh, mismo modo. Hay que hacer obviamente. la maniobra ahí. Sí. Bien, bien, bien, bien. Todos bien. laburan del mismo modo, todos. Todos laburan con tu deseo. <risa> bueno, no he hecho bueno. nada de todo lo que estoy buscando. Cerveza. Queda poco y hay gente, mucha gente anotada, señor productor. Ah eh, sí, como Espera, momento, pasá la producción. 100, o sea, 100, la Diego Luna 10 ahí ¿verdad? y entra la faceta productora desde este lado de la ventana. Tengo 114 inscriptos Bien, anduvo bien, anduvo bien el programa hoy, eh. El operador ahí, asesora, sí, No hay nada inventado, no hay inflado acá, ¿no? Perfecto. No, bueno. Eh, Había escribano en una época acá en Radio Nauta, cada programa tenía un sorteo, llegaba un escribano, se pero nada del no presupuesto. Estuvo con una bolsita ahí de, de, de con los papelitos y todo. Eh, el señor Emir Emir, que, que lo nombraron Emir. recién, sí, que llegó mojado. Muy correcto, nunca me dijo su nombre, vengo a fiscalizar me dijo. Emir. Sí, sí no, no porque no da, es un nombre artístico, mira. Ah, bien. No, el verdadero es otro. Claro, el bien, es otro. Es la pestaña incógnito también, de Emir. <risa> <Claro>. <risa> exactamente, exactamente. Bueno, eh, de manera unánime el ganador ha sido, solo va a decir. Tenemos ya el ganador ya, porque esto es digital, para que se entienda. Le, le, es como está todo anotado en la plantilla digital. Bueno, hay eh, sorteos digitales. El sorteo se ha dado de manera de cookies también. De cookies. cookies. Cookies. Sí. Quién... con el deseo de la gente. Exactamente. Que tenía que ver con eh, cerveza, cerveza. Litro. Ah, exactamente. Cerveza litro. Cerveza litro. Cerveza litro. Cerveza litro. Cerveza litro. litro de eh, rubia, roja o negra habíamos dicho. Exacto. Cada uno el. Sí. Yo si es un litrito me llega una negra. Si puedo tomar más capa que una rojita y una rubia. Bueno, eh, la ganadora en este caso tuvo qué suerte, ¿no? Porque yo nunca me pude ganar nada, nunca no. me gano nada de Toca hecho eso, en los sorteos. Eh. Te chico, mi padre una vez compró como 80 rifas sobre 100. No. Y eran 10 premios, ¿por qué creer que no ganamos nada, loco? Y era que íbamos locos en la la escuelita de fútbol, llorando, ¿me ¿entendés? No porque era Monenito. Todo, todo lo demás porque era para que todos los nenes se lleven regalo, era como que la onda nadie se quede sin regalo. Y no, no, no, y ahí me di cuenta que bueno, el azar no iba a estar nunca de mi lado por el resto de los años y así ha sido, no he ganado 80, nada. 80 rifas después. 80, sí, sí, sí, total, no he ganado nada, nada. Eh, digo usted eso, perdón, no, no me quise meter en esa no, parte, me vino eh, el era recuerdo. Era importante, esto es, es todo un grupo acá de autoayuda, está todo sí, bien. Sí, sí, exacto. <risa> está todo bien. Eh, la ganadora es Luciana Gandara, que se estuvo comunicando en el Facebook etiquetando a dos amigos y amigas y bueno, Viene la, la, la, la etiquetada. Juega ella. ¿Cómo eh, consiguen la cerveza? ¿Cómo consiguen la cerveza? Ya les digo. Tienen que ir a la dirección a buscarlo o para pasar por acá por la radio el viernes que viene. Después nos comunicamos con ellos. Porque... Queda claro, sí, bien. por cuestiones de horario. ¿Tenía que para el señor Bertelino? No, que después nos comunicamos con ellos, por quedate, en línea, <risas> que... eh, línea no, Un saludo no. a un amigo de Rosario que nos está escuchando desde Rosario. Bien, este programa es, este interplanetario. Programa es interplanetario. interplanetario. Un poquito de música y cuando volvamos ya así nos despedimos porque nos echan. Daniel Subasic, Lobrek Galinic, Dominic Livakovic, Tomadoj Degan, Sime, Josip Mater, Iván Srninic, Marin Leovac, Paoc, Soran Nisić, Hak-Duk, Luka Modric, Ivan Rakitić, Milan Baldes, Filip Gradarić, De Rijeka, Mario Pašalić, Nikola Vlašić. Un brindis argentino. Venimos del suelo del Diego y el mito. ¡La botella de Gloria Plata! Chomo oh, oh. ni msa mlete solora, mimi nimekiamroza tomaso masta, oh. chuchu Sejero El Mozartiente de la cancha. la Los perros no no los tuqueros más que no poder! mientras animal suena el palo de fondo con Chalito, esta canción que también hace referencia un poco a verde María. Tenemos que despedirnos como que del último sorteo, entonces lugar a eh, la, la, bueno, la marca por supuesto y el lugar. Eh, bueno, sabemos, eh, mandamos un saludo a los chicos y bueno, mi amiga especialmente Juli que se copó con un litro de cerveza de kilómetro 302, una cerveza muy rica que Ya queda. Chiste, chiste, chiste malo, chiste malo, chiste malo. Chiste malo no la hay, hay que ver de dónde, de Bolívar. Se... No 61 y 125 para la gente que se quiere acercar a comprar una birrita allí, ya que bueno, no la ganaste, anda de... a comprarla, 61 y 125. Kilómetro 302, lo pueden seguir también en las diferentes redes sociales la ganadora Lula Gándara que eh, bueno, tiene para elegir entre tres estilos de birra. ¿Queda algo en el tintero o el resto de, del elenco? Me queda me, me preocupo por las abejas ahora. Sí. no el apicultor Bertelí, una cosa increíble, cazó si no se puso en el mameluco nada, a los garatequid, como cazaba cazaba con la con los cosas de comer arroz, Daniel Sam, Bertelí cazando abejas, pero sin matarlas, dándole vida, sacándolas afuera a pasear, todo. La, la, segunda todo igual, ¿eh? la segunda volvió por todo picante. Eh, dato, hoy maté una en mi casa. Mirá. Ahora te escucha la abeja que la está habitación. acá. Si llega está dando vuelta a la abeja acá, te va a buscar. Tengo un problema sí. con las abejas todo el día tengo y pican a la perra y la hincha las entonces las tengo que matar. Ahí el cuidado te... con los insectos, o la... eh, a mí me había quedado colgado el tema de las babas del diablo que andan ahí sí. dando vueltas por tipo telaraña por el cielo y que no te digo que va a venir una lluvia de arañas, pero es Guaita. el transporte de ellas, eh, que... Ahí el fundamentalista de la miel eh, dice sin las abejas no hay, no hay vida. Que es una que está saliendo igual porque está el tema de las hojas que se ha comido cantidad realidad, y cantidad de abejas y glifosato. bueno, está todo el tema, claro. El glifosato, el, glifosato, el glifosato, exacto. Sobre todo que teniendo en cuenta que es la miel el único alimento orgánico que no se vence nunca. No, pero Ahí está. Bueno, cambié todo mi parecer hacia eh, o sea, amo las abejas. No hay que, amo no hay que exactamente ah, amo o sea, las no, abejas. Es no posibilidad de vida. No, una cosa. En, en no Córdoba murieron 100. 70 millones de abejas. ¿Le puede decir al aire el es operador lo, lo puede si puede dar el, el dato al aire para la, para la audiencia? Que sin las abejas no se polinizan las plantas, por ende no hay vida. Nah, excelente, excelente, excelente. Una remera con cierre. Vos querías matarla de a. No, no, es más, ahora la voy a buscar y me la llevo para casa. <risa> Esto ha sido todo entonces o no? Así ha, claro ha sido todo. Nos encontramos el viernes que viene a las 15 horas, la canción que quedó colgada para bajar un poquito de ese 4.40 que tanto nos altera a, a 4.32 Hz. Ah, no, sí, porque hay un pingüino también en sí. ese. <risa>